Mientras El Nuevo Día ya gastó sus primeros cinco minutos, te vamos a contar todo lo que vas a escuchar en las próximas cuatro horas de radio. En Letra y Música, las canciones de Rafael Amor. En Historias de un Día como Hoy, nuestro homenaje a los excombatientes a 31 años de la rendición de la dictadura argentina en Malvinas. Ya está en los estudios de la 7.50 el grupo vocal santiagueño Las Mulieris. de gira por Buenos Aires presentando La Alegría de Mi Pueblo. Ante un nuevo aniversario de la muerte de Jorge Luis Borges sacamos del archivo aquella producción que unió al escritor con Astor Piazola allá por mediados de los 60. En el mini recital de las 3:30 Los Carabajal. Dorita Chávez ...haciendo canciones de Van Lins... ...y en sociedades perfectas... ...Marcelo Santos con Rally Barrio Nuevo... ...Osvaldo Piro Carlos Di Fulvio. Mariana Maceto recordando... ...a Víctor Jara... ...y a Violeta Parra. En el cumpleaños de Juan Carlos Baglietto... ...aquellos temas de postales de este lado del mundo. En el 2x1 de esta noche, cuarto elemento, el grupo de Mono y Zarralde. Madrugada de viernes, madrugada de música latinoamericana en Prohibido Amanecer. Se vienen cuatro horas de radio con sonidos para recordar o descubrir.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 La temperatura para Capital y alrededores es de 18.6. La humedad del 86%, la visibilidad óptima 10 kilómetros. El pronóstico del tiempo marca una máxima de 14 para el día de hoy. El extendido no habla de lluvias y sí de máximas que se van a mantener más o menos en esa temperatura. 16 el sábado, 18 el domingo. 15 el día lunes el único día que presenta alguna posibilidad de lluvias por la tarde noche es el domingo, pero después sin paraguas en Capital y Gran Buenos Aires Vías de comunicación 53546655 nos encontrás en Facebook como Prohibido Amanecer. Nos podés escuchar a través de internet en www.radioam750.com.ar Vamos a arrancar como todas las noches, vendiéndote el final. Vamos a terminar con media hora con los Carabajal. De Chico Novarro, ¿Quién puede juzgarte? El invitado, Jorge Rojas. El tiempo se encargó de demostrar Que tu sistema te olvidá, un fracaso. Viste que no hay límite dictado en el amor. Tu lógica al final se ha derrumbado. Así como regresa un criminal deo temperano al escenario de su infamia hoy has vuelto aquí para mirar si ya he dejado de sangrar mi corazón ¿Quién But Por vencer tu vestimas fuiste sin embargo la primera en claudicar. inútil negociar con la esperanza perdiste el suponer que iba a dejar esta costumbre de pensar de noche y día. Yo que solo estoy para cuidar lo que ha quedado de valor entre los dos, oh, oh, oh, oh. ¿quién pero quién puede juzgar? Pana empieza de cero y hasta las 4. En AM750. Antes de hablar con ellas, antes de conocerlas fundamentalmente abajo del escenario para entender lo que pasa arriba, como siempre decimos, te las vamos a presentar a través de su música. Conmigo solo en una de pasmis na sol Tu aroma siempre mi piel mi corazón Tus labios misteriosa Y sigo aquí, con esta ciencia de tu Tu cuerpo en Quiero tu luz, déjame que te vez. que Llegaron hoy desde Santiago del Estero, van a estar algunas horas en Buenos Aires presentando. ...su primer trabajo discográfico son Las Mulieris... ...muy buenas noches a todas, ¿cómo están? Y muchísimas gracias por, por estar acá con nosotros... ...por tener la posibilidad de, de que las conozcan desde otro lugar... ...que nos cuenten de dónde vienen, quiénes son... ...eso de, que decíamos antes, conocer al artista debajo del escenario... ...para entender qué es lo que pasa, qué es lo que pasa arriba, ¿no? Eh, teníamos la posibilidad con vos, Marta, de, de hablar... ...hace algunas semanas, una vez que tuvimos la posibilidad... ...de tener el disco en la mano de picarlo, de, de, de, de compartirlo con los oyentes y después de hablar un poquito más en profundidad con vos sobre la historia de grupo, sobre esto de ser este, tan, tan amplias en, en esto de los límites para elegir el repertorio, de la relación con Leo Dan. Así que un poco todo esto es lo que queremos profundizar para que el público de Buenos Aires termine por conocer A este grupo que como estábamos hablando fuera de micrófono es parte de una oleada de voces femeninas que llegan a través de grupos vocales y a través de solistas de una manera, qué sé yo, muy significativa, muy particular, por lo menos en los últimos tres o cuatro años. Yo no sé si eso ustedes lo ven eh, desde allí, desde Santiago o si es una recepción que tenemos nosotros en Buenos Aires que quizás a veces le damos la espalda a ciertas cosas y de repente nos entra por la ventana un montón de material. Sí, lo vemos así, digamos, de, en Santiago es un también un, hay una movida de mujeres muy importante que se viene dando justamente estos últimos cinco años diríamos este, y bueno, somos luchadoras las mujeres como en todo, bueno, en el tema del folclore, de la música, mucho más no. tenemos que este, pelear mucho más por los espacios dentro del, del ámbito del, de los festivales del folclore, uh -huh. me parece que tiene algo que ver con la, esta cuestión de género pero bueno, son verdadera inspiración todas las artistas que están surgiendo, que están siendo conocidas, este, como el Grupo mi mamá, eh, Viviana Posebón, gente de Córdoba, eh no sé, eh, innumerables artistas que que son, Irene con, yeah. con las voces del sol, Sí, la Bruja puestos. Salguero, muchas muchas mujeres talentosas que desde su lugarcito en su provincia este la vienen peleando. Y bueno, uh -huh. nosotras no somos la excepción, somos trabajadoras de la música. Este, nos gusta, estudiamos, nos, nos este, perfeccionamos todo el tiempo y salimos, vamos y venimos y hacemos todo por este proyecto. Uh -huh. eh, cuando tuvimos la posibilidad de hablar con Marta, yo le decía que me, me sonaba muy, no sé si novedoso, porque en realidad era una vuelta de tuerca hacia atrás, el hecho de encontrar algunos giros que tienen que ver con lo coral, trabajar a dos uh -huh. voces, sí. no es este, tan frecuente. Encontrarlo dentro de, del folclore Estar trabajando a dos voces es, Y que ustedes aparezcan casi como un instrumento más Dentro de así Es, es de, un trabajo es, sí, sí, es un planteo musical complejo Porque de, de entrada hay que armonizar cuatro voces claro. Y obviamente De todos los demás instrumentos Nosotros, Nosotras a las Moliere lo, lo habíamos planteado como unas ganas de, de crecer cada una Profesionalmente, porque veníamos cantando sí. Cada una cantando Y después decimos, ¿y ¿por qué no tocamos también ¿Y ¿Por uh -huh. qué no arreglamos también? Si todas son, estamos formadas, todas hemos, hemos estudiado. Entonces, ¿por qué no lo intentamos? Estábamos siempre relegadas a ese papel de la cantante, la que va adelante. Uh -huh. y, y la cocina de todas la estaban haciendo este, nuestros compañeros, los, los, los hombres. Los hombres. <risa> Pero bueno, en este caso decidimos animarnos y... Y, y agarrar y, la batuta. Sí, sí, exactamente. Y bueno, un poco es lo que... Lo que, es, eh, lo que dice nuestro nombre, las mujeres, desde las mujeres. Eh, eso es, estamos hablando de latín, sí. ¿no? de, latín de, sí. mujeres. de mujeres. De, de mujeres. de una cosa, de mujeres. <ríe> Sus apellidos tienen que ver, es Haik, las hermanas. Haik. Esto tiene que ver con eh, la inmigración que, que fue Ay. llegando a Santiago buscando... Algo muy parecido a Medio Oriente, sí, en clima, es. en frutos, en es. ¿no? Sí, eso viene, sí, viene de ahí. Viene de ahí, sí, son mis abuelas. Santiago, abuela. en ese sentido, es una tierra sí, que ha recibido sí. a cualquier cantidad de inmigrantes sirio-libaneses, árabes, sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, es como una especie de postal de Medio Oriente en cuanto a su clima y eso ha sido, bueno habrá pasado de boca en boca el dato y fueron llegando se han ido instalando así, sí, muy parecido. Se han ido acomodando, sí, sí, ¿De dónde vienen ustedes musicalmente? Me, me hablabas de una formación que obviamente por ahí no es la la habitual y que sí era antes. Cuando digo sí era antes, con muchos de los músicos que pasan por por esta mesa hablamos sobre todo de de las orquestas y de los grupos folclóricos De, de los 40, de los 50 y la mayoría de esos tipos tenía formación de conservatorio, eran músicos que sonaban igual en el claro. estudio de grabación que en vivo eh, no, había, no había diferencias porque tenían oficio, porque tenían conocimiento porque leían música ¿de dónde vienen ustedes? Nosotras este, familiarmente eh, las cuatro desde pequeñas hemos tenido de cuna este, formación como todos los santiagueños de mucho folclore y de mucha música en la cotidianidad Pero, bueno, especialmente, bueno, casi toda formación musical. Nosotras dos somos profesoras de música. Hace muchos años que ejercemos la docencia en, las, en el nivel inicial, en, la, en, la, la en el secundario también. Así que estamos en eso. Actualmente yo también estoy este, en un coro de los coros del Bicentenario, que son programas nacionales de coros y orquestas. Así que estamos trabajando este también con niños, este, y en en el en la única uh -huh. institución pública que enseña música en Santiago del Estero, que es la Escuela de Música, se llama eh Espea número 11, uh -huh. ¿no? sí. uh -huh. Nicolás II Genero, que era un músico también santiagueño. Quizá sí. por esto, por esto de la formación, eh el grupo rompe tanto los límites que por ahí son eso sí que es infrecuente en los grupos folclóricos, ¿no? Estirar, estirar y estirar mucho uh -huh. los límites. Y vemos grupos que están centrados en tres o cuatro ritmos, uh -huh. en una especie de regionalización de su música, y les cuesta salir. Sí. Igual, y ustedes en todo el tiempo sí, de Santiago sí. en esto. Exactamente, sí, sí. Ha habido un momento de planteo y de pensar, ¿no? Sí. sí si la gente no va a buscar alguna góndola, suponiendo, ¿a dónde nos busca? ¿Cómo bueno, nos rotulamos? Sí, sí, no. Y hace bueno. una larga conversación y hemos decidido, no, vamos a hacer lo que nos gusta que en este caso es casi todo. <risa> no, no, es, es una cosa que viene de los gustos de cada una y de, la, de, la, de las ansias de las ganas de, de, de cantar lo que realmente no, no nace del, del alma. Así que, mm. no, no, hasta por ahora no nos vamos a poner ningún límite. Ni rótulo. No, no, no. Pero hay un anclaje sobre todo en la, en la chacarera, ah, si sí, uno sí. ve sí, eh, sí, cuáles sí. han sido sí. los, este, los 15 temas que han elegido, hay mm. un anclaje en la chacarera que las hace, sí. qué sé yo, bien santiagueñas, pero además con un formato como solemos decir también en todos los ritmos siglo XXI ¿no? <risa> eh, esto es lo que lo que se nota sí, sí. En, en las voces y en los arreglos hay un formato siglo XXI por encima de que el ritmo es reconocible tiene toda la esencia de su raíz pero hay algo ahí que lo hace como un sonido nuevo de, mira vos sabes que yo nosotros en mi caso que soy la arregladora vocal del grupo este siempre pienso a la chacarera desde lo tradicional sí. ¿no? pero este los los arreglos son muy muy tradicionales estamos muy ancladas en los manceros antegueños, en los carabajal, este pero eh me parece que el hecho de que cantemos cuatro voces femeninas en mm. una chacarera es un cambio sí. es que no no uh, que estábamos no muy es. acostumbrados a escuchar solo hombres. Exactamente. Sí, sí. Entonces eso creo y que la, también y le y da una y eso a la difusión es, es más complicado también. Uh -huh. Es más complicada porque no es común, especialmente en el en el norte, ¿no? No es común. Sí. Por ahí en eh, Rosario y en Buenos Aires los reciben con mucho más este naturalidad. Que en, el, que, en que en nuestra propia provincia. Porque sí, ah, qué lindo, qué lindo, pero a la hora de difundir siempre están los hombres cantando. A y ver, eh, si, si no, uno... es algo, no es algo que te estoy tirando así. No, no, no, <risa> no, entiendo perfectamente, sí, sí, sí. Eh, si uno piensa en cómo está instalado hoy el apellido Carabajal, eh, bueno, ya está, no, no, no hay mucho que, que agregar. Ahora, si uno va para atrás y piensa en las renovaciones que introduce Peteco... A mediados de los 80, si uno piensa en, en cómo era recibido este, tanto él como Jacinto Piedra como parte de los músicos populares argentinos, uh -huh. pasó lo mismo. Era un sí. tipo visto en Buenos Aires como un gran renovador de la cosa, un hombre que apoyaba la mixtura, que apoyaba a eso de, sí, de entrelazar sí. Sí. Este, sonidos que venían del rock o que venían de, de, del jazz tomar su violín, poder este, elevar la cosa. Sí. Con, bueno, estaba el chango ahí para eso, ¿no? el sí. chango Faría Gómez, sí. justamente para que los pibes dijeran, bueno, a volar, a volar, y a volar, sí. y a volar. Sí. Pero ellos solían contar que cuando la cosa se exponía hacia adentro, sí, ya muy, era distinto, sí, sí. ya difícil. era otra cosa. Era como, sí. bueno, ¿y qué será <ríe> esto? Claro. Y que no era tan bien visto. Fue una batalla ganada después de mucho de tiempo, mucho tiempo. Mucho tiempo. Sí. Sí. pero en este sentido peteco es este y es el mascarón de proa de toda esa sí, historia ¿no? Sí, sí. haciendo piedra también por supuesto porque ha sido este insisto junto con con él los dos que después a través del dúo sí. eh, terminaron por ensamblar eh esa esa cosa tan particular de lo viejo con lo nuevo exactamente sí pero peteco logró instalar además nos instaló y cuando lo digo lo digo con con con mucho agrado y con gran satisfacción nos instaló a los carabajales en Buenos Aires Claro, sí, y eso no es poca cosa, porque además ellos venían de una raíz musical muy anieja, sí. desconocida para nosotros, hasta que apareció Peteco. Claro, ¿no? claro, y claro. fundamentalmente de la mano de Mercedes Sosa. Sí, es como sí. que hacían falta garantías. ¿no? Sí, tal el, cual, sí. ¿no? el tipo que te firmaba sí. la garantía. El Chango sí. fue el primero, Mercedes la segunda, y ya después sí. los tipos sí. echaron a volar y, y fueron ellos los que sí. comenzaron a traer... A, a todos los demás Hoy estaba viendo este, Nosotros tenemos un, un mini recital A las tres y media de la mañana Con la última media hora Y agarrábamos uno de los trabajos de los Carabajal Y decíamos Veíamos la formación Y, y nos encontraba, bueno Cuti, Mulla, Walter y, en, y se sumaba Blas, San Sierra ¿no? Ajá. Y como invitados venían Peteco, Cuti uh -huh. y Roberto Invitados, o sea, fíjate sí. vos Lo que ya habían sí. logrado Que parte de, de la familia ya era invitada de los otros, sí. que se habían quedado con, con el nombre y con, con la tradición de, del grupo. Eh, vamos a escucharlas un poco más, pero ahora sí me gustaría meternos en alguna de esas historias que tienen que ver con Leo Dan. Y la primera tiene que ver justamente con el título del álbum que ustedes están presentando en Buenos Aires: La alegría de mi pueblo. El consuelo del que sufre es remedio para el enfermo Me gustaría ser la alegría de mi pueblo tarareando una canción que me enseñaba mi abuelo Soy del monte santiagueño misquila por en mi flor hasta una planta que también sabe dar fruto Cada vez que voy, voy, voy al favor, no me canso de decir que bonito que a soy muy feliz. Solo les quiero pedir, cuando mueran no me recen. No me canten, no, no me lloren, lloren. Que el me cielo me pertenece. Aquí están las mujeres. Eh, nos están presentando su material, estamos charlando con ellas sobre cómo, cómo se arma este manojo de canciones, sus arreglos, la posibilidad de que las voces se transformen en, en más instrumentos de los que ellas van sumando este, a, a la raíz de su música. Bueno, todo esto que tiene que ver con llegar a Buenos Aires, presentarlo, que era un poco lo que charlábamos fuera de micrófono, la parte más difícil de la historia. ¿no? Así es. porque parece que mm. lo otro se edifica, se levanta se construye, se Son arma 1100 kilómetros pero eh, parecen 10.000 <risa> realmente porque claro. eh, podemos venir mil veces pero hay que difundir y andar y bueno, hoy día hemos llegado a las 11 y desde ese momento no sí. hemos parado hemos ido a, a varios lugares a, a, a difundir todo esto y Para, para que nuestra música se escuche. Uh -huh. para, para no perder lo que acabamos de escuchar, aparecía a Leodán sobre el final, sí. y quiero que nos, que nos recuerden aquella historia que nos contabas cuando hablábamos por teléfono, de cómo se ligan con este personaje, que por supuesto a nosotros nos suena tan cercano también y que es como una especie de, de, de uno de los primeros embajadores no folclóricos <risa> claro. que tuvo la provincia acá en, en Buenos Aires, en porque Buenos Aires. en realidad para nosotros es este parte oh. de la nueva ola de los 60, yeah. sus películas, hasta que después lo perdemos de vista cuando, cuando se, se va se a México, México ¿no? Sí, a pero México, este Miami. claro, pero básicamente la gran referencia de de Leo Gale en Buenos Aires es bueno, haber desembarcado de Santiago para sumarse a ese tiempo Nueva Olero, y sin embargo con el tiempo fuimos encontrando que también el tipo, eh, como le ha pasado a muchos, a muchísimos cantantes que han salido de, de algún lugar, y desde ese lugar este, no, nunca pudieron hacer su propia música, la música que respondía a sus raíces, y en algún momento dijeron, bueno, basta, quiero hacerla, porque por algún lado, me, no sé, me sale, me, me brota. Uh -huh. oh. ¿Cómo, ¿Cómo lo conocen a Leodán? Bueno, estábamos nosotras eh, en, en la época de la gripe A, sí. eh, encerrados todos, varios músicos santiagueños en, en un estudio de, de radio, sí. y la cuestión es que cuando terminamos de hacer todo esto, era para los festejos de, de nuestra provincia en julio, y mmm, cuando estábamos ahí, eh, cantamos Santiago querido, y nos empieza a hablar Leodán, obviamente ha sido una emoción enorme, Y, y nos dice, les voy a escribir una canción obviamente dudábamos un poco de que nos escriba pero el hombre cumplidor eh tardó un, un par de días y nos ha, nos ha llamado le ha llamado a Carolina sí, para preguntarle qué quería, o sea, sí. hasta eso Entonces, no, yo te imaginarás que lo, lo admiramos tanto como compositor, como creador, este, ya sea del, de, de ritmos folclóricos como de otros, de otros estilos. Para nosotros es un creador incansable. Todo lo que él hace es, es, es, es, es bello y aparte le llega al corazón a la gente que es... El objetivo en definitiva del, del artista, ¿no? Llegarle al, uh -huh. al corazón de la gente. Así que cualquier cosa le decimos, cualquier cosa, lo que sea. Así que bueno, en los días no estaba cantando por teléfono una melodía, mandándonos una letra por mail y después cantándonos una introducción. Y así se ha ido armando el rompecabezas de esta canción que en definitiva termina siendo el nombre de nuestro disco porque... Este también resume lo el que mensaje es, el que mensaje mucho, Cuando cantaron este Santiago querido lo hicieron con los arreglos del disco, con esa parte rapeada, sí, con, sí, ¿no? con, con rap, sí, es. sí, sí, con sí. todo. Claro, sí. digo, el tipo sí, de la algo. Por, claro. ¿Qué pasando. ¿Qué está pasando en Santiago? Por, por eso, por eso cuando hemos hemos dicho, "Ay, aquí nos reta." Pero no. pero no, no, nada que ver. Eh eh nos a Felicitado Y bueno La verdad es que nos ha dado el visto bueno Y bueno. encima el premio de poder este, Nosotras estrenar esta canción Y, ¿Y, y en que un viaje posterior Ha ido a grabar con nosotras en el estudio Yo, que... yo le contaba que no, lo hemos robado Veinte minutitos sí, claro, claro. Sí. Eh, Y, y eh. que el tipo ponga su sello Al final sí, es, claro, sí. es esa marca no, Que les queda genial. a ustedes para siempre, para siempre, eh, siempre. Pero además decíamos eh, Que a él lo recupera De alguna manera El pop mexicano lo eleva a la, a la estatura de transformarlo en presente, tomar una canción de la década del 60, instalarla y que se vuelva a hablar de Leodán a través de, del sonido mediático, ¿no? De, uy, Gracias. mira, sí, sí. esto era de Leodán yo y, creo y que, que vuelva a sonar, que vuelva o sea, a sonar. Yo creo que, que hay muchos y muchos años y décadas van a pasar y la música de él va a seguir sonando. Hay tantas canciones que nosotros en Santiago conocemos que no se escuchan y... Y bueno, no, siempre decimos de, deberíamos hacer un disco con todas canciones de ¿Mm? nada, porque son una no, más un, lena un, que la no Un mejor. buen proyecto, sí, un sí, gran sí, proyecto. Sí, Además, eh, uno de los valores que hay que eh, que hay que darle a, al hombre es que bajó y entre qué sé yo, yo creo que fue la primera o la segunda canción, fue Santiago Querido, sí. claro. recuperando este, al estilo de algunas chacareras que hablan de dejar el pavo y, y no volver de las a la vista atrás del este hacerlo con un este con ese eh, con, con el pop de los 60 por llamarlo de alguna si manera, supieras, con el sonido beat. Si supieres de dónde viene Lodán, es un pueblo pequeño sí. es muy también. pequeño, se Esta es llama Estación Atamiski que queda al lado de Villa Tamiz que Villa Tamiz sería como un pueblo... El pueblo. El pueblo. Y Estación Atomizqui es un pueblo ínfimo. Como paraje, un paraje. Sí. Este, y, y pensar que Leodan viene de ahí, o sea, es... ¿Y incrível. dónde está? ¿Y, ¿Y dónde, dónde ha llegado? Todo lo que ha logrado. ¿Dónde está? Claro, sí. Él es, claro, es como, la, como la esperanza, digamos, para todos los músicos santegueños. Es como un placer y es, a seguir, sí, es, es como un miedo lo de Santiago, que ya ha salido de nuestra provincia y haya sido tan exitoso y que además siempre vuelve cuando puede este, él vuelve, visita su estación a Tamisky, se llega por Santiago no, se y se junta raíces. se mezcla con la gente sí. Siempre. Sí, sí, sí. Sí, sí. no, que, no que, se olvida no, no, no, de sus raíces un personaje muy muy muy particular sobre todo para aquellos que no han tenido contacto con él más allá de lo musical, no saben por ahí bien de lo que estamos hablando pero es un personaje eh, bueno, ni hablar en México, donde lo venera sí, de una sí, manera... Sí. ¿sí? Este, es una reverencia permanente Casi como uno de los padres De, de la música popular Del último medio siglo ¿no? sí, De los tipos que han renovado la música popular En el último medio siglo ¿Qué, ¿Qué pueden hacer que sirva Como invitación a lo que van a hacer Mañana por la noche aquí en Buenos Aires? ¿Dónde van a estar? En La Oreja Negra Bien. En Uriarte, 1271 Entre Niceto Vega y Córdoba Así que ahí los esperamos a las 21 horas ...a todos... ...a bailar y a divertirse... ...perfecto... ...y a saber de qué se trata además... ...a que sí. las conozcan... ...a que puedan... ...de alguna manera tomar contacto con un público... ...que en ese sentido... ...es muy receptivo... ...pero que necesita que la cosa suene... ...esto es... ...es así... <risa> ...realmente... ...en este sentido... ...este... ...bueno... ...no, no, no creo que... Eh, ...bueno... ...se si sea la excepción... ...esto pasará en cualquier lugar del planeta... ...se necesita que el disco suene... Sí. ...que el disco suene... ...que las conozcan... ...y a partir de eso... Que se empiecen a abrir puertas Bueno, ¿qué podemos hacer? A ver, ¿para bailar? Sí Dale. Segunda parte. Yo les voy corriendo el micrófono ¿Sí? ¿Ahí está bien? Ahí vamos Cuando tú me besas Mi corazón hace taqui. Ta kita kita ki, ta kita kita ki. Cuando me acaricias dentro de mi siento un tukituki, tukituki toki, tukituki toki. Tuki, tuki, tuki, tuki. Ay ay ay. Pénsame, pensame, cariñita. Le no vas a mi cielo, ve. No te vas a cielo, ve. Porque tus besos soy gararay, como caramelitos, besame corazón, gararay, bésame cariñito, escucha el taqui, gui, con nosotros las Mulieris. ¿Qué tiene la chacarera? ¿Qué tiene que hacer alegrar a los viejos a patear? Los mudos la tralalean y los sordos se babean cuando la sienten tocar. Santiago todo el camino lloré Lloré sin saber por qué Pero yo les aseguro que mi corazón es duro pero aquel día troqué donde, donde tan feliz viví alegremente cantando En cambio vivo llorando igualito que al crescí Que en mi memoria adobe cantó a ti. Me suora de tristeza siempre le pongo a pensar. Cómo pueden olvidar algunos de mis paisanos, rancho, padre, madre, hermano con tanta facilidad. sacará por otra danza y eso es ver la mancillada nuestra sacambera Abierto, pero donde nací. Bueno, ahí estaba Añoranzas, ahí estaba esa raíz que no abandona este grupo vocal, que como lo escuchaste recién, tiene mucho que ver con aquello de buscar cosas nuevas y además sumarle el hecho del trabajo coral para que, esto suene, para que las voces suenen casi como un instrumento más. Recuperando alguna revolución en los 60 que armaron los Huanca acá en Buenos Aires, mm -hmm. donde las voces eran instrumentos. ¿no? Donde las voces eran sí. instrumentos. Eh, ¿Cómo es eso de reversionar a, a los redondos, a reversionar a, a los fabulosos? ¿Cómo suena eso allá en Santiago? No, bien. En Santiago sí, bien. No, re bien. Este, a la gente le gusta. Hemos, hemos tenido siempre buenas críticas, así que... Este, contentas, pero donde más este, nos reciben con más calor y más, todavía más alegría uh -huh. es en Rosario y en Buenos Aires, porque justamente sí. sí es música. Tipo, eh, sí, es como sí, que sí. tienen mejor recepción aquí. ¿sí? Sí, pero sí. además es la, la versión de ustedes, que ahora la vamos a escuchar un, un cachito, lo que tiene es que ustedes no abandonan ser el grupo que son musicalmente, ah. coralmente y el hecho de hacer esta versión es tomarla pero para, para domesticarla sí, si quiere, para hacerla sí, como nosotros con, queremos con, con el mismo orgánico de instrumentos son las cuatro voces más los instrumentos utilizamos el bombo legüero para absolutamente todas las, todos los ritmos de hacer un rock <risa> sí. a una chacarera, así que eh, casualmente por eso no pierde toda claro. la esencia la de lo que de sonido del sí, grupo sí, sí. Sí, ¿A quién sí, me decías sí. que le gustaba mucho la bestia pop? Acá en la... Uh, ah, don Héctor Larra. Ah, don Héctor Larra. Don Héctor, la bestia Pop. Mi heroes, papá. ¿Y hacer a los fabulosos? Y bueno, eh, los fabulosos tienen un, una historia porque ver, nosotros tenemos eh, la misma edad sí. con Caro, pero aquí estas niñas cuando... Eh, y, niñas irrespetuosas, cuando eh, la Caro nos ha traído el, el arreglo, digo, ah, ¡qué bueno! ¿Vos te acuerdas de...? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de, de, de, la, de la secundaria cuando íbamos...? No no íbamos a asaltos porque no. eso es de la época de, sí, el... sí, está muy bien. claro, pero íbamos a fiestas eh y y escuchábamos los redondos y ellas Ni a los mil claro, no, que no sabían quiénes eran redondos sí. no, no, no tanto como ¿Quiénes eran redondos? No, no, no, no No, no, no, no, Sino que no lo tenían muy Escuchado el claro, tema ¿no? Así que bueno Eh, es como que las emociones que llevar para el que escuchen este tema. No, no, pues... no, yo me tengo que defender y yo así al estribillo lo ubicaba perfectamente. No, yo ah, Por el título, ¿no? no, no. Y, y, y, y, y no. encima estábamos ensayando mucho esos días, ensayábamos todos los días, o sea, éramos muy obsesivos. Era música, <risa> música en blanco y negro. Claro, claro eso, no, no, no y la cara me dice, no, demasiada presión. Claro, yo pensaba que decía que era demasiada presión como no. veníamos ensayando. No. ¿no? <risa> así suenan haciendo... Ay. Demasiada presión. Tomas el vaso aquel, aquel que no debes tomar. Saliste a caminar y decidiste ir a buscar. Y ves una más, podrás no no volver a ver. La fiesta terminó, ya no podés tenerte en pie. Esta, Esta noche es hora noche de que pienses en cambiar. El tiempo pasa pronto y todo tiene su final. Pasa, pasa, pasa, me, más más, volvamos caminando, pero dejamos el lugar, noche de calor en la ciudad, ella te dejó y todo sigue igual, mil veces una ma cambiamos otra relajamos el lugar coche de calor en la ciudad ella te dejó y todo sigue igual quisiera volver pero elijamos el... hablamos este, abuelo rasante de de peteco, de los carabajal que es el apellido carabajal para ustedes y bueno para nosotros el, la familia carabajal digamos en sí son el emblema digamos de nuestra, de nuestra cultura popular en cuanto a lo que es el folclore como recién decías vos, el cambio que, que ha venido a insertar peteco Pero igual, bueno, Don Carlos, este, ellos son como el, el legado de la familia que sigue creciendo este, y son los mayores, digamos, difusores de, del folclore en aquella época. Este, lo que sí, yo también siempre rescato el, la obra de Pablo Raúl Truschenke, que ha sido un escritor, bueno, que la mayoría, muchísimas letras de él, poemas bellísimos de temas que ha musicalizado Don Carlos y, lo, y otros de la familia Carvajal. Este, son éxitos y, y digamos, eso ha sido un, una buena junta en aquella época, que son temas muy populares que, que siguen sonando hasta el día de hoy que es la, la obra de Pablo junto con, con los Carabajales Ellos son como los mayores referentes de, en el folclore de, de Santiago nosotros desde chiquitas, bueno, los Manceros los o sea, Carabajal, como decimos recién es, como que ya los, los tenemos en carne incorporado, propia está incorporados están ahí, uno nace sí, uno bueno, nacido sí, y ya sí. estaba ahí Nos vamos a ir a las noticias, pero las vamos a escuchar haciendo a los carabajanos. Ahí se comunica por Facebook Alba Nomí Perez Sainz y nos dice hermosas las voces de las mujeres santiagueñas con tanta herencia folclórica y nos agradece haberlas convocado nuevamente porque ella también, yo recuerdo Alba nos había enviado un mensaje muy lindo cuando nos escuchaba hablar telefónicamente y también cuando lo habíamos presentado al disco por, por primera vez. Chicas, con gran presente y futuro, dice Alba. Tiempo de noticias en, Ameri en América. ¿Qué es América? En AM 750. Hora 0.54 minutos, humedad 75%, temperatura 18 grados dos décimas. Florencio Randazo explicó cómo fue el recorrido del tren que chocó a otro en Castelara. El ministro del Interior y Transporte dio detalles de la información que arrojó el GPS de la formación del ferrocarril Sarmiento denominada Chapauna el tren Chapa 1 salió de 11 era un servicio semirápido que paró en las estaciones de Flores Liniers y Morón paró sin ningún tipo de inconveniente a partir de que esta formación salió de la estación Morón el registro del GPS indica que la velocidad siempre fue en forma ascendente antes de chocar pasó por una señal amarilla que lo obliga a desacelerar aunque al contrario, el registro GPS indica que la velocidad siguió en ascenso posteriormente, antes también de chocar no se atendió dos señales, que se llaman a peligro que indican que debe detener el tren. También según el GPS, que es una información objetiva, el tren siguió en velocidad ascendente. La Cámara Baja bonaerense aprobó la ley que acorta el plazo para las adopciones. Los diputados le dieron el visto bueno a la iniciativa que agiliza la resolución de este tipo de trámites y prioriza el interés superior del niño. El plan, que fue girado al Senado para su tratamiento, regula los procedimientos en sintonía con la unificación de los códigos civil y comercial de la Nación, que también aborda el tema. Aro. Miami logró complicar a los Spurs. En el cuarto partido de la serie final, San Antonio cayó por 109 a 93. Con este resultado, el equipo de Manu Ginobili empata 2 a 2 y jugarán los próximos encuentros el domingo, el martes y jueves de la semana que viene. Lebron James fue clave en el triunfo de Miami Heat, marcando más de 33 puntos. Guatemala sigue de cerca a Messi. Hoy la selección jugará a un amistoso y el capitán argentino es seguido en caravana por miles de fanáticos. Sabela todavía no confirmó si el jugador del Barcelona formará parte del encuentro. El partido va a ser hoy a las 23. Humedad 75%, temperatura 18 grados, dos décimas. Jorge Lina Roca.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 Empezamos de cero hasta las cuatro. Prohibido amanecer. En AM750. donde pones tus sueños a volar Santiago del Estero es madre de madres Tierra de promisión sol de soles donde emerge sol naciente del amor el amor todo en ella es amor calor pasión Santiago, Santiago del Estero qué eres? La mejor no hay madre como esta Santiago es pueblo que siempre está de fiesta son tantos acordes que la gente no muerde esto está que arte y tarreamos hasta que sea cada tarde te quiero contar de la infancia más bella ya mis amores bajo las estrellas todos sobre ella mi tierra cantora con un calor que harta pero que se adora mito y leyenda eterna sofrenda te van y mate cocido en la merienda entre en mi panos sin volver que se va a encontrar un lugar imposible de olvidar Se trata de escuchar la chacarera y simplemente Volver al pago y la cultura inmediatamente Se siente vigente La ganas de volver, estar en la tierra Que me vio crecer, mi sueño Es sentir como un mancero, el cantar sobre mi pago Siendo siempre sincero, cruzar el carretero Buscando remache dorado cuando por debajo Del pasar humano, apreciar ser el músico En donde el temor se espanta Respetar al calor como respeto a la salamanca Buscar la inspiración en el sonido del crespo Qué lindo es vivir así Ahí están las Mulieris haciendo Santiago, querido. Un par de, de preguntas antes de que se vayan. Eh, el vestuario, ¿es de ustedes? ¿Lo diagraman ustedes? ¿Lo diseñan ustedes? Para quien nunca lo vio, y lo, lo invitamos a que, a que se metan por, por internet, a que se metan en, en alguna página donde puedan observarlo. Realmente es muy particular, y yo quería saber si esto tiene que ver con ustedes. Sí, sí, sí. En, en la etapa del en disco... Sí. Bueno, tenemos uno que es bastante andino Sí, Por, por los pompones y todo eso Y en el interior tenemos eh, eh, Lo que es un vestuario para un espectáculo que hemos hecho Que se llama Son de Santiago en donde eh, tenemos los colores del monte santeño, los distintos verdes, el rojo, el naranja, el amarillo del amanecer, uh -huh. del sol y de esa siesta que te quema todo. Sí, sí, sí. Así que bueno, todo siempre tiene que ver. Y los tocados, en este sí. caso, eh, son, eh, simbolizan, a, simbolizan a, la, a lo que eran las deidades, a los tocados que usaban las deidades precolombinas, Pre que todas eran varones, ningunas o sea. mujeres. Eh, así que bueno eh, eh, vendríamos a ser unas diosas o sea no, que, que eh, sí. virtuales el espectáculo se complementa sí, sí, además sí, con, el, con el vestuario pero además uno supone que esto hay que contarlo hay que, sí. sobre todo desembarcando en Buenos Aires todo esto hay que contarlo y es también parte de la escena de la, escena, sí, de la sí. teatralización de la cosa claro, ¿no? sí, hoy día también hemos estado en la TV, eh, TV pública y hemos estado con un vestuario eh, en donde era de otro espectáculo que se llamaba Música de Mujeres en donde tenía que ver con los telares los colores que usan las teleras antigueñas y con esos hilados y demás que, que, que estaban en el pelo claro, no, ella es la creadora <risa> no la muy son. bien, sonaba a ver, como parte de la propuesta ah, pero sí, que sí. además detrás de cada una de esas este, de cada una de esas puestas haya una historia bueno, la hace mucho más Sí, más, más interesante, interesante. aún no, no no cabe como siempre duda. volvemos a la cuestión de lo que es el género, lo que está hablamos, bien, la discusión de nuestro género es una sí. manera de, de decir bueno aquí estamos sí, nosotros, sí, sí. y de llevar un mensaje en cada actuación o sea, pensándolo de manera integral, no solamente con las canciones, con lo que preparamos para decir sí también a través de, de nuestro vestuario y a través de todo, Uy, ya ves que son las dos de la noche no sí ya. sí sí sí, sí, sí, sí <risa> las cuatro están para la ocasión pero además en sí para la ocasión, sí, ¿no? Sí, con, ¿no? con con remeras que hablan de las mujeres y su uso este claro eh quisiera cerrar hablando del futuro ¿No? Eh, más allá de que todavía esto es presente Que el disco sí, sí. recién comienza a ser presente Aquí en Buenos Aires Pero uno supone que hay este, un, un armado Que no solamente tiene que ver con la fecha Sino con el entramado del segundo disco Con lo que sea Pero, ¿cómo planifican el futuro? Mira, planificamos el disco inmediatamente, tenemos que terminar estas giras ahora en junio, porque seguimos, volvemos de Buenos Aires y nos vamos a Córdoba, nos vamos a Rosario, Cañada de, de Gómez, así que este, parar un poco para, que no sé si vamos a poder, pero entre sí, lo que podamos, no, no. Este, vamos a, ya a grabar, tenemos planificado todo el disco, el próximo disco no podemos adelantar el nombre, pero sí bueno, ya muchas canciones este lo vamos a estar tocando mañana, aquí sí. muchas canciones de ese nuevo proyecto. Este que creemos que hasta fin de año vamos a tener el nuevo disco del grupo, así que estamos muy embalados con eso, con muchos ensayos. Este y bueno Creo que el proyecto nuestro en general es llevar, nos lleva a es llevar y que nos lleve también uh -huh. a donde sea, ¿no? Y hay mucha gente que, que nos está dando una mano porque el artista del interior siempre se nos hace, se le hace más complicado el tema de la difusión, como hablábamos recién, así que de a poquito... Con muy buena voluntad y con mucho amor Mucha paciencia este, Hace 7 años que venimos forjando este camino y, y lo vamos a seguir haciendo Así que nos irá llevando este, A donde sea El tema es que queremos llegar Cada vez a más gente Este, el, este año hemos recibido un gran aliciente Que ha sido el, el premio a la revelación De Peñas en Cosquín Esperamos este año Por octavo año consecutivo uh -huh. Estar ahí Así que, este, bueno, creemos que es, tenemos un futuro este, sin techo, como nos ha dicho una vez este, Guillermo Pardini. Este, seguimos trabajando día a día en, en este proyecto. Muy bien. Si lo dijo Pardini, <risa> si lo dijo Pardini no hay techo. Eh, hay, hay un dato que recién estábamos charlando fuera del micrófono y tiene que ver con, con Buenos Aires. ¿no? ¿Qué, ¿Qué implica desembarcar acá? En todo sentido. De, de abrir los ojos y ver uh -huh. de qué se trata esto, que yo les decía es casi lo mismo que nos pasa a nosotros cuando bajamos del micro y nos enfrentamos a un paisaje serrano y, y nos quedamos congelados ¿Qué, ¿qué es desembarcar acá? porque implica también decir, bueno yo podré meter esto uh -huh. en, en la radio en este monstruo Es eh, tan particular con tanta gente, ah, con sí esta es. locura. ¿Cuántos habrá como yo que quieren golpear la misma puerta? O que golpean la que misma golpean puerta, la que sí. insisten en el mismo programa o en la misma radio. Sí, sí. ¿Qué, ¿Qué implica llegar, poner un pie y ver de qué se trata esto? Y nosotros tenemos la mejor experiencia de venir a Buenos Aires. La verdad que siempre venimos y nos sentimos... Este, Mimadas porque donde vamos nos, nos han tratado bien y nos han recibido y nos han abierto siempre una puertita, siempre una ventanita, siempre una sonrisa, una, una, una mano tendida para, para ir difundiendo de a poquito el material, así que para nosotras venir a Buenos Aires... Es, sí es una alegría muy grande ¿no? porque uh -huh. sabemos que a donde vamos tenemos a alguien que nos recibe con un con una sonrisa y con muy buena onda sí. este y por otro lado a cada uno este maravillarnos con, con lo que es esta ciudad este con, con todas las posibilidades que hay así que disfrutamos cada minuto que queremos hacer todo, queremos <risa> hacer hacer todo en todo. tres cuatro días claro. no no no dormimos este <risa> No lo, lo cual es un sacrilegio pero un claro, imagínate no dormir ni la siesta ni la siesta ni la noche o sea, es, okay. un, descontrol es de vida. un descontrol un descontrol, un descontrol, descontrol que venimos descontrol. a hacer descontrol. Sí, sí, descontrol. Sí, pero con mucha felicidad porque, porque significa este, un, un pasito más para nosotras nosotros siempre contamos, bueno, como para ver cómo, cómo se han modificado las cosas en eh las últimas décadas Que cuando don Andrés Chazarreta Puso un pie en Buenos Aires con su espectáculo Sería a finales de la década del 20 Y se presentó en el Teatro Presidente Alvear Así frente al Teatro San Martín eh, Con, bueno, todo lo que él traía Ballet, músicos sí, sí. Y, y las críticas de la época eh, Hablaban casi de un elenco Que había bajado de otro planeta <risa> Y no era más que lo nuestro claro. Bueno, esa era Buenos Aires en ese momento, han pasado muchas cosas eh, por suerte y, y después llegaron bueno, contratos radiales, se lo tenía él como una especie de, no se sabe de, de dónde viene este tipo eh, y no era más que el país interior ah, sí. eh, sin embargo, se lo recibió de esa manera, como una especie de embajador de un planeta desconocido. Uh -huh. Pero pues, el espectáculo era, se ve que era muy bueno y al tipo le llovieron contratos para quedarse 20 años en las radios de Buenos Aires como el gran embajador de, del folclore de ese tiempo, década del 30, principios de la década del 40 y ya después, bueno, la cosa caminó sola. Pero entre aquello y que hoy ustedes puedan llegar, golpear la puerta y los atienda, qué sé yo, como decíamos antes, Héctor Larrea en Nacional. Bueno, han pasado, ha pasado demasiada agua bajo el puente y por sí, suerte. Sido por suerte. Ahí sí. vienen de Santiago y no vienen de otro planeta. <risa> no, vienen sí, de Santiago, no vienen de otro sí, sí. planeta. Bueno, muchas gracias por haber estado aquí. Recordamos mañana, ¿a qué hora entonces? A las 21 horas en La Oreja Negra, eh, en Uriarte 1271. ¿Se quedan en Buenos Aires hasta qué día? Hasta el hasta domingo, a la tardecita. A esa hora estamos volviendo. Bien, y en ese lapso donde las vamos a poder escuchar. Me decía sobre folclórica. En, ah, en folclórica sí. en, mañana en la tarde en Radio Nacional muy también bien. con don Héctor eh también en la M eh, con sí. la Rea. Y eh después tenemos eh, FM Soldado puede ser? Sí, puede ser. También eh notas ahí, así ah, que bueno y, bueno, y ya nos vamos a hacer la preaviso porque sí no llegamos. Mucho <ríe> Son las Mulieris, y ojalá que este sea el primer contacto de un montón que tengan que ver con los próximos pasos que vayan dando, los próximos discos que vayan saliendo. Y acá hay una, hay una puerta que son los cuatro horas, las cuatro horas de música folclórica que todos los viernes a la madrugada ponemos en el aire. Así que miren si hay lugar para, para las Mulieris. <risa> Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias por venir. Se ponía a tocar para esos tiempos teniendo un bombo a la par no vuelve a Salamancaqueró no hay cosa mejor para alegre crucino sonido de un violín no pierde jamás su gran dulzor suena con alma recuerdos había tocar por las trincheras serpientes hace todo color alegrando el carnaval de allí mucha ha comblecido floreado llevo un con bombo a la par lo vuelve salamanquero Qué fuerte suena el violín cuerda de acero de chico que se como mi abuelo teniendo un bombo a la par lo vuelve a salamanquero venían todos a bailar aquí anda de Santiago de noche vivaba el esplendor violineros recuerdos había tocar por la stringera dices que ya no andé de por el baile del bombo y del violín cosas que, es que me hacen recordar cosas que yo teniendo tu a la par lo volví a sala Cuando está prohibido amanecer, es obligatorio empezar de cero. Prohibido amanecer. En AM750. Una hora, doce minutos, ya gastó el nuevo día, la temperatura 18.6, la humedad del 86%, la visibilidad óptima. 10 kilómetros, que indica el pronóstico del tiempo para hoy una máxima de 14 grados. Y más o menos se instala en ese promedio la temperatura para el sábado, el domingo y el lunes. El sábado 16, el domingo 18 y el lunes 15 grados de máxima. Hay un trabajo de Rafael Amor que realmente es muy particular. La Gota y la Piedra, grabado en Madrid en agosto del año pasado. ¿Por qué es tan particular este trabajo? Porque quizás como ningún otro de todos los que ha hecho Rafael Amor a lo largo y a lo ancho de, de su fructífera carrera como cantautor, el hombre ha encontrado un espacio para hablar mucho de él mismo. Casi uno podría encontrar en la mayoría de, de los temas retazos De, ...de su propia historia... ...de su biografía... ...y por otro lado... ...como en ningún otro de los... ...de los discos de Rafael Amor... ...aparece... ...una suerte de... ...de charlista... ...¿no?... ...de tipo que... ...antes de ir al tema... ...nos baja en un par de minutos... ...alguna pequeña historia... ...entonces en esa conjugación encontramos... ...un trabajo de letra y música... ...muy particular quizás el más particular de todos los de Rafael Amor, por ese carácter autorreferencial y fundamentalmente porque el hombre tiene muchas cosas para contar por encima de, de su canto. Escuché a los poetas y vengo a cantar. Escuché a los poetas hablar sobre la vida con un denso sonido, una hueca letanía, mientras allí nomás en la carne más urgente Vivir dolía. Los escuché apilando montones de palabras, festejarse sonidos, pretendidos lirismos, mientras allí mismo, en puntitas de pie, pasaba la poesía. Yo les vi en la miraba el ego con su brillo, oyéndose y oyéndose hasta la sordera, Ninguno tuvo tiempo ni se paró un momento a huir la primavera. Ni vieron las piedras sobre la guadaña agusándole el filo con nocturna fiereza. No la vieron venir hasta que de repente rodaron sus cabezas. Yo no vengo a cantar para lucirme Ni soy un decorado en la reunión Soy un ser que cuando canta Le estremece la garganta La vida y la pasión Soy un ser que cuando canta Le estremece la garganta Y la pasión. Yo no vengo a juntar aplauso y fama, ni tengo mercenaria, la razón. Porque el árbol que florece no pregunta ni obedece, ni reniega de su flor. Porque el árbol que florece No pregunta, ni obedece, ni reniega de su flor. No nací para coyunda ni manea, soy arico al freno al arriador. Si me entregué mansamente, habrá sido únicamente alguna vez por amor. Si me enteré mansamente habrá sido únicamente. entre mi gente, calzo la sandalia popular. Voy entre la muchedumbre, por el llano y por la cumbre, siempre con el mismo andar. Voy entre la muchedumbre, por el llano y por la cumbre, siempre con el mismo andar. Los elogios ya no me marean. Soy ajeno a toda vanidad. Que en el carnaval del ego vi a muchos quedarse ciegos, naufragando en soledad. Que en el carnaval del ego vi a muchos quedarse ciegos, naufragando en soledad. Si para coyunda ni manera soy arijo al freno, al arriador. Si me entregué mansamente, habrá sido únicamente, alguna vez por amor. Si me entregué mansamente, habrá sido únicamente, alguna vez por amor. El viejo había sido uno de los más grandes cantantes de la Orquesta de Canaro, don Francisco Amor. Así que el hombre llevaba en su ADN, en su sangre, llevaba la música. Lo que le agregó es el hecho de haber convertido a su guitarra en en un documento de su tiempo. Y esto realmente lo pone a la altura de cualquiera de los hombres que han transformado a su canto en, en esa pelea cotidiana por ensanchar derechos eh, principios de la década del 70 se radicó en España arrancó ahí la segunda mitad de su carrera porque a partir de ese momento el puente entre Buenos Aires y Europa se tornó cotidiano tanto París como Madrid o cualquiera de las ciudades españolas lo reciben como como un tipo que juega allí de local. Por eso el hecho de grabar en Madrid, porque el hombre tiene mitad de sus valijas allá y mitad acá desde hace muchísimo tiempo. Este trabajo es del año pasado, grabado en agosto del año 2012 en la capital española. De la gota y la piedra, Jesús, el Ocupa. En una fábrica de nuestra radio reconvertida y abandonada entre grafitis jeringas y plástico arcoiris de aceite luceros y ratas donde el viento tañe entre chapas sueltas su terca pana Donde la luna cagueta vegatus se baña verumbres entre la chatar el Pepe fue su padre uno más en el paro y la Mari su madre una simple yaya en una cuna De caretón y trapo, lo bautizaron con un sal de una lima. Jesús le pusieron y Jesús canto el gallo de la inmóvil veré sin norte ni nada Jesús repitieron abriendo un prontuario Jesús se lo ocupa Jesús otro paria niño nacido entre harapos abrirá los ojos es inevitable que un día se entere de sus despojos la pregunta será ¿por qué yo y la pobreza? ¿habrá alguien entre tanto sabiondo que le dé respuesta? ¿habrá alguno que pueda explicarle por qué unos heredan el hambre y el hartazgo otros? hombre nacido entre harapos Cerrarle los ojos Es imprescindible que aprenda a no ver sus despojos La pregunta será ¿Por qué yo y el olvido? ¿Habrá alguno que sepa decirle por qué no ha vivido? A ver quién tuviera respuesta Que aclare la causa de tanto exterminio Hombre niño que cae entre harapos Abierto los ojos bien consciente de sus míseros trapos, la hambruna y el odio, no precisa que le den sermones sobre la violencia, él ya tiene un balazo en el pecho, y eso, la experiencia. Jesús le pusieron, Y Jesús canto el gallo de lata En la inmóvil veleta Sin norte ni nada Jesús Repitieron Abriendo un prontuario Jesús el loco Jesús. Otro paria. En el tercer tema de letra y música de hoy, con Rafael Amor como invitado, va a aparecer doña María Toranio, su mamá, artesana bordadora, que en algún momento de, de la vida familiar tiene que regalar en Córdoba. Y a partir de allí, la familia va a conocer un valle hermoso. Mamá, en su lucha constante por ganarse la vida, nos llevó a la provincia de Córdoba, a Valle Hermoso, en Punilla. Una zona encantada, llena de misterios y aventuras, sobre todo para un chico de 10 años como yo, criado en la ciudad y casi siempre en departamentos, donde el único pájaro que se oía era el jiguero de la jaulita de un vecino. Nunca había visto una gallina viva, ni una comadreja, ni un zorro, ni una culebra o un sapo. Nunca vivía el asombro de un colibrí ni sus niditos de terciopelo. Jamás había pasado la mano por el lomo de un caballo, ni había hecho galopar a un burro montado en el anca, como me enseñaron allá los muchachos del pueblo. Nunca había sentido el escalofrío del silbido triste y crepuscular del Crespín al cruzar el monte volviendo del colegio. Nunca se me había puesto violeta la boca con el fruto de las moras ni había arrancado las uvitas del campo que crecían a orilla del camino para endulzarme el viaje de casa al pueblo y del pueblo a casa. No había imaginado el pelar a patas sobre la tierra los higos de las tunas para sacarle las espinas, ni experimenté la ensoñación de ir hasta el sol siguiendo el vuelo de la reina Mora, ni mis diálogos con el río el embrujo de una cañita endeble con una tan atada y un anzuelito de alfiler encarnado con migas de pan. La emoción de ver salir ese espejismo plateado de las mojarritas, reverberando remolinitos de escamas. ¿Quién me hubiera dicho que iba a trepar sierra arriba por entre los aromas y los espinillos, entre los molles flechadores?, cuando me mandaban a hacer la compra con un carrito que me había hecho mi viejo, iba y volvía cantando, ¿eh? y siempre cantando. Y cuando coincidía con la hora de la vuelta al perro, esa hora en que la gente paseaba por las cinco o seis calles del pueblo, sobre la ruta, y empezaba a funcionar la propaladora, unos parlantes distribuidos por todo el centro, por los que un locutor nasal y amanerado con acento cordobés leía avisos y pasaba grabaciones <ríe> me sentaba absorto para oírlas una de las que más me gustaban por entonces era una canción de un español José Luis y su guitarra que mariquilla bonita que decía tu pelo moreno tu boca tus ojos de cielo su piel, han encendido de un modo mi alma. En casa la guitarra paterna estaba siempre apoyada en el sillón. Ejercía sobre mí un influjo arrobador. La tenía medio prohibida, pero en los momentos de distracción de mis viejos solía entrarle con una caricia o un pellizco. El cartero El cartero de Vallehermoso, Emiliano Castillo, que solía venir a aprender canto con mi padre, me enseñó los primeros tonos. Llave inapreciable que me abrió los sueños para mi alma decididamente de cantor. Con el tiempo, la esposa de Emiliano solía decir que yo era un gordito con rulos que arrastraba una guitarra por el pueblo y que en todos los negocios me ponía a cantar. <risa> Algo exagerado, pero pero no lejano a la verdad. ¿eh? Por entonces no había televisión. La radio llegaba a la sierra según a qué horas. Internet ni hablaba, ni soñarlo. Tenía en mi casa en el portón de entrada un banco, un banco de piedra, al que me iba en las tardes al volver de la escuela a tocar la guitarra y cantaba a voz en cuello, mientras gozaba oyendo en el silencio serrano el eco de mi canto nadie me oía solo la tierra que tal vez me confundiera con algún otro pajarito silvestre emplomando las alas de su sueño cantor en la hondura del valle se desmayaba la serranía por el pedregal del cauce entre la espuma roncaba el río en el mimbral de la orilla el sol tío se deshilaba y el Crespir monte adentro iría el ocaso de calor frío con los pies en el agua tendido sobre los tremonares viendo a la reina mora Blandan en aire y azules alas sobre los espinillos, pencalemolles y rudostanas en un entión de mi sueño, mi alma encendida también volaba. Cuando vuelvo al valle, siento en la boca dulzor de moras y piquillines... U como hijos niños en el espejo de agüita clara Los ojos que hoy me miran son dos abismos en el rebaño Son dos abismos crucificados en tiempo y ladrillo de fuego que pespunteaba la soledad, con su pellizco breve, chispa de trinos de rama en rama, y en el banco de piedra ensayaba sueños junto al camino, desenredando nudos de primavera en la guitarra. Así me hice cantor entre la armonía de los silencios y como el higo etuna, parezco duro espinudo y tosco por dentro la ternura me habite dulce como el arrope llevo el paisaje libio de aquella infancia en mi valle hermoso al valle siento en la boca dulzor de moras y piquillines busco mis ojos niños en el espejo de agüita clara los ojos que hoy me miran son dos abismos en el remaso, son dos abismos crucificados en tiempo y lágrimas ¿Cuándo vuelvo al bar. Hoy en Letra y Música, Rafael Amor. De la Gota y la Piedra, grabado en Madrid en agosto del año pasado. Escuché a los poetas y vengo a cantar, Jesús el ocupa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 Las coplas, coplas no son. Y cuando las canta el pueblo, ya nadie sabe el autor. Memoria Liberada. Para llegar hasta su apellido había que pasar por cuatro nombres. Jorge, Francisco, Isidoro Luis. Y recién allí llegabas a Borges. Por suerte... La simplificación mediática hizo que todos entendiéramos de quién hablábamos cuando hablábamos de Jorge Luis Borges. A ver, no vamos a hacer ningún raconto de un hombre al que conocemos, me parece, al dedillo, en este 14 de junio, cuando se cumple un nuevo aniversario de su muerte. Murió en Ginebra, un día como hoy, pero de 1986. Ni tampoco vamos a meternos con aquel que Más allá de su prosa y, y de sus poesías, era un hombre muy lejano a lo popular. Tan lejano a lo popular como brillante. Sin embargo, él tenía un juego muy particular con, con la milonga que rozaba los Urero. Tiene que ver con ese Palermo Arrabalero en el que él se crió. Y en esto de enarbolar un discurso, por ejemplo, donde hablaba pestes del tango, amaba la milonga. Pero esa milonga, la milonga orillera, la milonga de finales de la década del 20, la que respetaba esos tiempos. Por eso es que de aquel trabajo de 1964 con Astor Piazzolla, rescatamos... Dos temas que lo pintan a él de cuerpo entero Que tienen que ver con lo que él, para mí Quiso ser y nunca pudo Este fue un trabajo muy particular Del que después les vamos a contar Algunos datos íntimos Porque la salida de este disco Generó que no se hablaran nunca más Borges y Piazzola Jacinto Chiclana La letra de Borges, el pentagrama de Piazzola, La voz de Edmundo Rivero. Me acuerdo, fue en Balvanera en una noche lejana que alguien dejó caer el nombre de un tal Jacinto Chiclana Algo se dijo también De una esquina y de un cuchillo Los años nos dejan ver El entrevero y el brillo ¿Quién sabe por qué razón Me anda buscando ese nombre? Me gustaría saber cómo habrá sido aquel monte alto lo veo y cabal con el alma cometida capaz de no alzar la voz me dejo huarcer la vida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 Señores, yo estoy cantando lo que se cifra en el nombre. Siempre el coraje es mejor. La esperanza nunca es vana. Vaya pues estabilonda. para Jacinto Chiclán. El trabajo se amasó durante todo 1964 y vio la luz al año siguiente. Piazzolla había convocado a un equipazo, un Dream Team, ...con Antonio Agri y Hugo Varalis en violines... ...José Bragato en violonchelo... ...Quicho Díaz en contrabajo... ...y Oscar López Ruiz en guitarra eléctrica... ...armó sus partituras... ...Borges no participó de ese armado... ...y se encontró con el disco hecho... ...ahí empezó el problema... ...comenzó a... ...a tratarlo en forma despectiva y burlona... ...en los reportajes donde le preguntaban a Borges... ...qué le había parecido el resultado de El Tango, así se llamaba, aquel trabajo que además contaba con la voz de Luis Medina Castro en los relatos de algunas obras. Y él hablaba de Astor Pianola en forma despectiva, se burlaba de, de Piazzolla, y Piazzolla le contestaba a la distancia que Borges era un sordo ignorante, que no sabía nada de música. No se hablaron nunca más, nunca más. Ninguno de estos dos que en algún punto se parecían ni mucho, jamás volvieron a dirigirse la palabra después de la salida del de tango allá por 1965. De ese trabajo discográfico, uno más, con Piazzolla en el pentagrama, con Borges en las letras y Edmundo Rivero poniéndole voz a, a Don Nicanor Paredes. un rasgueo y ahora con el permiso de ustedes le estoy cantando señores a donde canor parece no lo vi rígido y muerto ni siquiera lo vi enfermo Veo con paso firme pensar su feudo palermo el bigote un poco gris pero en los ojos el dr Y cerca del corazón, el bultito del cuchillo, el cuchillo de esa muerte de la que no le gustaba hablar, alguna desgracia de cuadreras de tal, Más bien fue caudillo, si no me marra la cuenta Allá por los tiempos bravos del 890 Si entre la gente de facas se armaba algún entrevero Él lo paraba de golpe de un grito O con el talero Ahora está muerto y con él Cuánta memoria se apaga de aquel Palermo perdido, del baldío y de la dada. Ahora está muerto y me digo que hará usted, don Nicanor, en un cielo sin cabal. Bien vivo, retruco mi flor. Jorge Luis Borges. Murió un día como hoy, pero de 1986. Frases 750. Jorge Luis Borges. Hay una cosa que no existe, es el olvido. Citas y frases en 750. La semana pasada como parte del elenco de Círculo de Brujas estuvo aquí Dorita Chávez. Círculo de Brujas es el espectáculo que sale a escena todos los primeros sábados de mes en el Circe, allí en Córdoba, 4.335, y que reúne a Claudia Levi, a Cecilia Gauna, a Paola Gamberale. Son cuatro cantautoras que hacen cada una su repertorio y que después... Comienzan a mixturarse las unas con las otras Y forman parte todas de un espectáculo muy intimista Muy, muy particular Porque también, por supuesto, hay un, un gran, este, una gran relación Muy directa con el público que no deja de ser también Algo así como el quinto protagonista de, de la escena Pero de Dorita Chávez Solista, vamos a, a decirlo de esa manera Rescatamos tres temas ...de Iván Lins... ...nada más y nada menos... ...que de este brasileño... ...al cual le cantó... ...qué sé yo... ...desde Mercedes hasta... ...hasta León... ¿no? ...aquella versión... ...histórica de A Nuestros Hijos... ...que estaba en Semillas del Corazón... ...vamos a escucharla ahorita haciendo... ...a Iván Lins... ...nada más y nada menos... ...que con Lito Vital en teclados... ...y con Lucho González... ...en la guitarra... ...de aquel CD Madrugada... Del año 2008. Arrancamos con Saliendo de mí. saliendo de mí con palabras tan leves de una forma tan blanda de quien pareció alegre vos fuiste saliendo de mí con sonrisas impunes como si toda gana no tuviese dos filo vos fuiste saliendo de mi de y para siempre Ahorita Chávez haciendo a Iván Lins, saliendo de mí. Tiempo de noticias en AM750 con Jorgelina Roca. Y 50 en 750. Argentina avanza derecho a la información. Hora 1, 50 minutos. Humedad 65%, temperatura 16 grados. La presidenta encabezó el acto del primer año del plan Procrear. Se trata del programa de crédito argentino del Bicentenario para la vivienda única familiar que permitió hasta el momento la construcción de más de 25.000 viviendas en 22 provincias. Durante el evento Cristina Fernández hizo referencia a la tragedia ferroviaria en Castelar. Es un día con estas contradicciones, o más que contradicciones, con estas vivencias tan diferentes, ¿no? Por un lado, no puedo dejar de mencionar en primer término mi solidaridad, mi acompañamiento y también mi dolor para las tres familias que en lo que pasó hoy a la mañana, que no quiero ponerle todavía un nombre porque quiero esperar que la justicia determine exactamente qué fue, perdieron la vida, como así también a los familiares todos los heridos, los internados que están graves, y la verdad que además de la solidaridad y del dolor, También tengo que decirlo, siento un poquito de bronca e impotencia, ¿no? porque la verdad que estamos poniéndole todo, no solamente en materia de muchísimos recursos económicos, inversiones, sino también en tiempo, en recursos humanos y que pasen cosas como esta, la verdad que nos duelen a todos. La cantidad de víctimas fatales por el temporal en La Plata ascendió a 78. En las últimas horas se confirmaron 11 nuevos decesos, entre los que habría personas que se quitaron la vida luego de la inundación del pasado 2 de abril. Los números se desprenden de la indagación que lleva adelante sobre supuestas irregularidades en la confección de los listados de fallecidos. El juez platense, Luis Arias. De afuera. Nelson Mandela continúa mejorando, pero sigue en estado de gravedad. Así lo informó el presidente de Sudáfrica luego de visitar al exmandatario de 94 años en el hospital. Mandela también recibió a sus familiares, entre ellos sus hijas y sus nietos, que agradecieron todas las expresiones de ánimo y solidaridad. Pelota. Pablito Aymar no descarta una vuelta. Luego de desvincularse el Benfica de Portugal, el ex River contó que Emiliano Díaz, hijo del entrenador millonario, se comunicó con él para intentar repatriarlo. De esta manera, el futbolista de 34 años dejó abierta la posibilidad a un regreso a la banda. Humedad 65%, temperatura 16 grados. Jorgelina Roca. 750 Avanza. Derecho a la información. A partir de 1982, cada vez que hablamos de Malvinas, parece que hablamos... Nada más que del 2 de abril No se citan en ninguno de los memoriales A ninguna de las dos puntas del camino Ni al 1 de mayo cuando comenzó la guerra Ni al 14 de junio de 1982 Cuando se dio la rendición de la dictadura Allí en Puerto Argentino Un día como hoy pero de 1982 Hace 31 años Terminaba la guerra de Malvinas Nuestro homenaje a los excombatientes, a los que todavía, más allá de que de un tiempo a esta parte se han logrado muchos avances en el reconocimiento, a los que todavía esta sociedad, por encima de cualquier gobierno, les debe ese reconocimiento, les debe recibirlos en la calle como no los hizo a finales de junio de ese año.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 ...habidas y por haber... ...son las que usan los ingleses... ...ahora, contra nuestros soldados... ...en nuestras Malvinas... ...esto es así... ...y la televisión argentina... ...ya puede documentarlo para todo el mundo... ...como don ...la BBC insiste en decir... ...hoy... ...andan por los 50... ...la mayoría son padres... ...y algunos... ...ya son abuelos... ...entraron a la primaria con honganía... Hicieron toda la secundaria con Videla y fueron a la guerra con Galtieri. Vieron a Diego con la camiseta de argentinos y después con la de Boca. Gritaron los goles del Mundial 78 a los 15 años y madrugaron para ver los partidos del juvenil en el Mundial de Tokio. Recibieron la herencia de los Beatles de sus hermanos mayores. Siguieron a Charlie desde Sui Generis hasta Cerú Girante. ...y bailaron cada sábado con la música disco... ...pardos, rockeros, chetos... ...y todos los que no entraron en ninguna de las calificaciones... ...que establecía la escala social de moda... ¿Cuál es la misión que cumple aquí? Sí. ...vigilada... ¿eh? ¿Cuál es el, el ritmo que llevan todo el día? ¿Qué hacen desde la mañana a la noche? Bueno, como anoche llegamos, no les parecía ahora...? Todavía no tenemos ninguna orden, ¿eh? Estamos acá... ...por este momento, no sé, de acá a dónde nos llevarán, nos trasladarán. Pienso que... ...nos entraremos en otra parte. ¿Ustedes dónde son? De... Corrientes, Mercedes. De Ríos 2. ¿Cómo se la llegada, lo que vieron aquí? Sí. Bueno, yo ya... ...imaginaba cómo era acá, ¿eh? Había otro soldado, ya... Como decía, no, no sabían de, de cómo iba a venir acá. ¿Surre mucho el río, por ejemplo? Sí, un poco. ¿Cómo se va a protegerse el frío? Sí, esto, la ropa. Después tenemos el abrigo que le decía, allá con el... Bueno, acá... ¿Cómo ven los días venideros? ¿Qué esperan los días venideros? Y pienso que todavía casi es lo mismo que, que ahora, ¿ves? ¿eh? Pienso que todos es lo mismo. ¿Piensan en la posibilidad de un combate? No sé, ¿eh? Son los pibes que salieron a la cancha con los sacachispas, los que anduvieron a 200 por hora en el Scalectric y los que levantaron rascacielos con mil ladrillos no leyeron el Martín Fierro en literatura de cuarto año por desertor y subversivo no pudieron gozar de Cortázar ni de Marchal fueron de los flippers al pool de la tele en blanco y negro a la TV color y del disco al cassette hicieron cola en el cine de barrio para ver infierno en la torre, terremoto, tiburón y roque son los que se rateaban para ver películas de la coca son los que intentaron muchas veces sin suerte colarse en las prohibidas para 18 gastaron los juegos de Little Park esperaron que crezcan los simonquis y pegaron centenares de fibus en álbumes que nunca llenaron algunos de estos pibes un año antes de la guerra aplaudieron el Dios salve a la reina de Queen en la cancha de Vélez Ese día yo salía de baja, estaba en Mercedes, provincia de Buenos Aires. Tenía que venir a mi casa para ponerme la ropa de civil y volver el día 4 con la ropa ya lista y, y salir de, de la colima. Eran mi, mis últimos días. Adrián Hasse, excombatiente. Me levanté tempranito, a las 6 de la mañana y en ese momento el principal trajo un diario que en la primera página decía Malvinas Argentina bueno, a partir de ahí fue cuando me quedé para esa guerra letuvia aquellos chicos de la guerra ya son hombres con la edad que tenían sus padres cuando los mandaron a las islas fueron protagonistas de una pesadilla que duró 74 días y que le costó la vida ...a 654 argentinos. Yo soy el responsable de las dos cosas. Así que si pasan frío o pasan hambre... ...ya saben quién es el culpable. Yo les puedo asegurar que no pasan frío... ...porque tienen muchísimo abrigo... ...y van a volver con algunos kilos de más... ...porque comen mejor que en casa. Desde 1982 hasta el presente... Cerca de 500 de esos pibes que soñaban con pegarle el zurda como el veto y que nunca habían imaginado tener un fusil en la mano y un inglés enfrente, se suicidaron. Cuando volvieron a casa, esperaban recuperar parte de la vida que habían dejado congelada en algún lugar de abril de 1982. Pero a muchos los esperaba el infierno. Eh, Llegaba el el día 25 de abril. A las 10 de la noche, llegamos en un avión, había mucho viento. Y cuando pisé Malvinas, sentí que estaba pisando a la patria. Edgardo Esteban, excombatiente. No puedo decir que me sentía feliz, pero me sentía que estaba siendo partícipe de ese, de ese evento histórico y que estaba defendiendo lo que creíamos que era nuestro. Cuando empezó el bombardeo el primero de, de mayo, yo estaba haciendo guardia. Yo sentí, o tuve la necesidad de ser cucaracha, porque sabía que las cucarachas se habían salvado en el bombardeo de Hiroshima eh, con la bomba atómica. No pudieron despegar de su nuevo presente. Allí estaban los fantasmas de 40 horas de combate en Pradera del Ganso o las imágenes que regresaban una y otra vez de las 10 horas de lucha cuerpo a cuerpo en Monte London. Solamente en Puerto Argentino hubo 195 muertos. Un oficial cada dos suboficiales. Un oficial cada nueve soldados. ¿De qué sección de la compañía Marzo? Ese apuntador de mortero. ¿Dónde estabas cuando empezó el bombardeo? En el momento del bombardeo estaba en, en un fogón que hacíamos todos los, los colimas, ¿no? Y todo con mi pieza, estábamos tirados cuerpo a tierra y ahí caían cerca de los impactos, cerca de mi pieza. Uno de ellos aparentemente fue un... cayó cerca y me golpeó a mí. Yo creía que era, era un piedrazo Y que era una izquierda la que me afectó. ¿Te lastimó? Me lastimó así más o menos para dos puntos. ¿Y dónde te curaron? Me curaron en un hospital de... acá del pueblo. ¿Y estás de nuevo en la posición? Sí, en la posición. No, sí, si bien, si bien. ¿Qué sentiste durante el bombardeo? Un poco de miedo. Y además de ruido. No, lo vio tanto, no. Tenía miedo. Pero lo pudo superar. No hace miedo, espantoso, ¿no? Sabía lo que hacía. El 14% de las bajas argentinas se debió al pie de trinchera, luego de más de 65 días en condiciones climáticas absolutamente adversas batallón 5, que ya lleva 32 días en las posiciones. Estas son las posiciones. Posiciones que reciben, además del fuego naval de estas últimas noches, una constante lluvia que ha hecho que estén todas inundadas. Lo cual, afecta o no afecta el ánimo. Sí, estoy contento. Siéntome muy bien, bien. muy bien, muy bien. Muy bien, bien, bien. ¡Madríguez! ¡Nivel positivo 10! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Vamos, carajo, vamos! ¡Cargue! ¡Cinco, rájala! ¡Cargue, cargue, sigue! ¡Cargue! ¡Venga, carajo! ¡Targue, targue! ¡Targue, targue! Un día como hoy, pero de 1982 la dictadura se rindió a Malvinas y terminó la guerra del Atlántico Sur cuando está prohibido amanecer es obligatorio empezar de cero prohibido amanecer en AM750 2 horas 5 minutos ya pasaron de este viernes 14 de junio de 2013 adelanto del mini recital de las 3.30 Los Carabajal, versión de los inundados de Ariel Ramírez con Chango Espaciuc como invitado Cuando se viene l'agua del Paraná, creciendo noche y día sin parar. Ranchada bajan que tronco se llevará, con y agua cero el Paraná, uh, rancha hasta la... Dava tristela tarde quando me fui Como tu supulse que quel Por el río navegando la cano Vino bramando pobre Quedé, ni rancho ni cobija he de tener. No me han de sacar pago donde nací, peleando a la corriente de vivir. El cielo ya está limpiando La ca, cada cantan hacia chegar Carabajal serán los dueños de la última media hora del programa de hoy. De 0 a 4, Gustavo Campana en AM 750. Dice el título principal de la tapa de página 12. La tragedia viaja en tren, tres muertos y 315 heridos, cinco de ellos ...graves por el choque de dos trenes en Castelar... ...la formación circulaba a 62 kilómetros por hora... ...al momento del impacto... ...y vulneró cuatro señales de emergencia... ...quedaron detenidos los conductores y sus acompañantes... ...Randazo aseguró que la justicia va a determinar... ...si fue accidente o siniestro... ...mensaje solidario de la presidenta... ...la tragedia viaja en tren... Título central de Página 12 en el día de hoy. Siempre decimos que estas cuatro horas de radio sirven para apilar sonidos destinados a recordar o a descubrir. Si alguna vez lo escuchaste a Marcelo Santos, bueno, vas a poder gozar nuevamente de su música, de su estilo que mucho tiene que ver con el tango y también con el folclore. Si no lo conocéis, si no lo conocés, agéndalo, porque bien vale la pena. Arrancamos con una canción vieja del santiagueño Jacinto Piedra. El invitado, Rally Barrio Nuevo, para trabajar las voces con Marcelo Santos y el fuelle de Osvaldo Piro. suen el tiempo mira todo transcurrido estas las nieves te de disperso del alma brotando en las paredes pintadas por un gris de años es mi vida que crece y uno se vuelve viejo es el cuerpo el que siente ah, Los tiempos vividos horas felices que no olvido Edades perfectas de hoy, Marcelo Santos, en una canción vieja de Jacinto Piedra, la voz de Rally Barrio Nuevo y el bandoneón de Osvaldo Piro. Vamos a su versión de La Campo Afuera, invitando al padre de la criatura para que se sume con unas glosas al final del tema. Campo Afuera, de Carlos Difulvio, Marcelo Santos y Don Carlos Difulvio. Hace tiempo y buscando por ahí una chacarera Haz en los montes que hay en mi palo, campo afuera, campos de la rudita, monte adentro en tu lumba de encontrar linda subata de percalva y la doña Dominga, la chacarera, a bajito de un tal a por ser montarasa. Y unos tizones de leña mansa La aromaban, la aromaban Con su olor unos gajos de tana Que supo cortar Mi amigo Don Viva a caer el invierno pasado Para su corral. Y en la tierrita suelta El barrer de las alpargatas Dentro los montes Subió la luna Para alumbrarla Como nube en el aire Quedó el polvar Jitetá, las de luna, la Recuerdo, fue en febrero, el sol quemaba las pasturas y en el patio de aquel rancho clavaba en medio el monte con su pollera de flores bailaba la dominga Con su bata de puro percal doña dominga todas las flores que hay en el monte se la envidian, se la envidia Porque no hay un color más hermoso que el de mimosa que se que sepa regalar el don aire que tiene su buen zarandear Y las niñas quisieran bailar como lo hace ella. La trenza al viento y una manito en la cadera Su cadena es un baile parecido al del sauce y al nimbe también Ese es mi abuela, sabe decir Los tangos del monte cuantito la ve Si a los 70 lava el asilo que ha sido en arte Una corzuela lujosa de ágil de geno Como nube en el aire quedó el polvaretal, aredal Hojín de taras, flecos de luna y Esa es mi tierra paisana La chacarera Mafia de mis chacareras Te insisto, si no lo tenías, agendalo Se llama Marcelo Santos y en Sociedades Perfectas hizo una canción vieja con Rally Barrio Nuevo y Osvaldo Piro y después Campo Afuera con Carlos de Fulvio. Frases 7.50 Jorge Luis Borges La derrota tiene una dignidad que la victoria no conoce. Jorge Luis Borges Citas y frases en 7.50 Señala Página 12 en el tren de la línea Sarmiento que en vez de frenar aceleró que de acuerdo con la información oficial el primer tren identificado como 3725 Chapa 19 que iba de 11 a Moreno quedó detenido por una señal unos 300 metros antes de la estación Castelar. A las 07.07 y habiendo recibido señal para proseguir su marcha es embestida en la parte trasera por el tren 3727, chapa 1, que venía en el mismo sentido. Explica a través de un comunicado la Unión de Gestión Operativa Mitre Sarmiento, que integran dos empresas privadas y el Estado. El diario agrega, todavía era de noche. Con el impacto, las luces de ambos trenes se apagaron. Los pasajeros rodaron y cayeron unos sobre otros. Los que llevaron la peor parte... Fueron los del tren impactado, que estaba lleno, y que venía detrás, tenía menos pasajeros, aunque viajaba gente parada. Las puertas se abrieron y muchos pudieron bajar por sus propios medios, otros rompieron las ventanillas para poder salir. El ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, confirmó que la unidad había sido reparada y aseguró que se le instaló un sistema de frenos nuevo. El tren salió de 11 y frenó sin inconvenientes en Flores, en Niñez y en Morón. Y exhibió un gráfico con el registro de las velocidades desarrolladas por la formación. Desde que salió de Morón, la velocidad siempre fue en ascenso. Nunca disminuyó, a pesar de que en ese trayecto había cuatro señales. Una de advertencia para reducir la velocidad y otras tres de peligro para frenar Página 12 el tren de la línea Sarmiento que en vez de frenar aceleró Alejandro Grites es argentino vive en el sur de Brasil toca el acordeón y realmente lo hace con una Mixtura muy particular, esa que nos indica que entre el litoral, el norte de Uruguay y el sur de Brasil, no hay fronteras. Apareció Mariana Maceto, la teníamos programada cantándole a Víctor Jara y a Violeta Parra. Así que para dentro de un ratito, cuando terminamos con Mariana, te prometo que vamos a cumplir con la promesa de escucharlo a Alejandro Brites. Mariana, desde ese lugar bien minimalista, percusionista ella, se acompaña con su voz casi como un instrumento más y apenas suma guitarra y bajo, va a cantarle a Víctor Jara, quizás en uno de los temas más profundos de todos los temas profundos de la larga lista de temas profundos de Víctor Jara Manifiesto Субтитрувальниця Оля Canto es el de los andamios para alcanzar las estrellas. Ahí donde llega todo y donde todo comienza, canto que ha sido valiente siempre será canción nueva. Víctor Jara y Manifiesto. Uno más de Violeta, uno más de Mariana Maceto haciendo a Violeta Parra y arriba. Cuando fui para la pampa mi corazón. Primero perdí las plumas y luego perdí la voz y arriba quemando el sol Cuando vi de los mineros dentro de su habitación me dije mejor habita en su concha al caracol o a la sombra de las leyes el refinado ladrón Y arriba quemando el sol Las hileras de casuchas Frente a frente, sí señor Las hileras de mujeres Frente al único pilón Cada una con su balde Y su cara de aflicción Y arriba quemando el sol Дякую María Maceto, dos de Violeta Parra, que he sacado con quererte y arriba quemando el sol. Una de Víctor Jara, manifiesto. Discursos en 7.50 Ernesto Sábato El escritor eh, no es un fotógrafo, sino más bien la literatura es un acto antagónico de la realidad, siempre es como el sueño. Ernesto Sábato Discursos En 7.50. Parece que en las últimas 24 horas Mendoza vivió un revuelo de aquellos de la mano de Priscila Quintero Robati. ¿Quién es esta señorita? Es la reina del Malbec y es la virreina de Luján de Cuyo. Cobra este reinado una suerte de a ver, de papel protagónico en la escena de la sociedad mendocina y tiene que cumplir con una serie de normas una vez que se, se coloca la corona que hacen al protocolo de estar este, siendo la cara visible de una de las industrias más importantes de la, de la provincia. Pero bueno, parece que Doña Priscila publicó en el día de ayer en su Facebook sobre la presidenta de la nación que la maten a esa hija de puta y a partir de eso comenzó un revuelo muy particular en la provincia salió en todos los medios tuvo que cerrar su su perfil personal de facebook etcétera, etcétera, etc ahora, la frutilla del postre la puso la señora Mari la mamá de Priscila porque, claro, Priscila no atendió el teléfono y alguien de la familia tuvo que hablar y le dieron el tubo a Mari salió al aire por Radio New Will para explicar que su hija es es una buena chica que está arrepentida que no es la forma de expresarse hacia la mandataria y cerró la frase bueno, pero está bien eso es lo que ella piensa a ver, a ver, a ver vamos de vuelta a la frase Vamos a sacarle hija de puta Que por ahí es lo que quizás Para la señora Mari Rompió las normas del protocolo Que la maten Eso está bien Según el manual de estilo de doña Mari Se pasó de rosca la nena Pero simplemente en las formas En lo otro Está todo bien Hablemos de vinos Tinto Malbec Cepa francesa que ha encontrado un desarrollo propicio en la Argentina De sabor frutado y con final persistente Más dulce que el Merlot y el Cabernet Sauvignon Vino de cuerpo medio y notas terrosas Brinda en boca sabores suaves y persistentes Color rubí intenso Aroma, frutos rojos, ciruelas, casis, frambuesas frescas, moras Para quedar como que sabes, maridaje Si compras un Malbec, combinalo con carnes rojas, aves de caza, pollo con salsas, corderos, chivitos y quesos duros Malbec, a su salud Uvas, taninos, tintos, blancos, rosados, racimos de historia Vinos, en 7.50 Te debo una, te debo a Alejandro Grites Me dejó su perfume, el bandoneón de este argentino que vive, el, el acordeón de este argentino que vive en el sur de Brasil, que hace poquito estuvo de gira por nuestro país y que se volvió otra vez a Río Grande do Sul para estar amasando su próximo disco. Me dejó su perfume. Alejandro Brites y me dejó su perfume. Campanadas en la noche, prohibido amanecer. La noche. Gustavo Campana de 0 a 4 en la M750. espera que ya vuelva y diga, Parece increíble hacia atrás, este Rosalino llegó a Buenos Aires hace exactamente 31 años, 31 años, con aquel tiempos difíciles, con el que cautivara a todo Buenos Aires y se ganara un lugar muy, muy significativo en la historia del rock de los 80. Hoy lo vamos a recordar porque exactamente el hombre anda de cumpleaños, nació un día como hoy, pero de 1900 56. Pero Juan Carlos Baglietto y aquello de los muy buenos temas de postales del mundo sirve para poder sumarlo a esta noche de música latinoamericana. Festejamos su cumple con aquello de Baglietto Vitale para recordar a Falud Ábalos. La versión de Baglietto Detonada del Viejo Amor. Quedó muy atrás aquella historia de Vía Béneto, el primer grupo que había formado Abelieto para hacer covers. Quedó muy atrás Confidencias, aquel conjunto de proyección folclórica. Quedó muy atrás eh, los tiempos de animar fiestas infantiles como Juan Tolón en toda Rosario. Quedó muy atrás Irreal, aquel grupo de mediados de los 70.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 Se reúnen los ministros de Educación del MERCOSUR. Alberto Silioni, titular de la cartera en Nuestro País, va a participar del evento que tendrá lugar hoy en Montevideo. Los funcionarios van a analizar los avances respecto de la implementación del sistema integrado de movilidad y van a recibir también a representantes del Parlamento Juvenil del Bloque. Por otra parte, el gobierno uruguayo anunció que la cumbre de jefas y jefes de Estado del Mercado Común del Sur se va a efectuar el 12 de julio después de haber sido postergada. La recaudación bonaerense aumentó 50% en mayo. La cifra se contrasta con el mismo periodo del año pasado y representa que las arcas provinciales lograron reunir 5.400 millones de pesos. Según los datos publicados por la Dirección Provincial de Política Tributaria, de ese total, más de 4.000 millones corresponden al impuesto de ingresos brutos. Los semáforos en la ciudad dejarán de ser negros y amarillos Así lo determinó la legislatura porteña Con la intención de producir un menor contraste de colores en la vía pública El proyecto obtuvo en el recinto 47 votos positivos y 15 abstenciones Y establece que serán color gris grafito Como parte de un proceso que modifica y reemplaza el mobiliario urbano Pelota. Caruso reconoció que le tiene miedo al descenso. El técnico de Argentino se sinceró de cara a la fecha número 18 del torneo final, donde todos los equipos que luchan por la permanencia van a jugar al mismo tiempo. En ese sentido, destacó que esos encuentros se estén disputando el sábado que viene a las 15, cuando sus dirigidos reciban a Colón, San Martín de San Juan a Estudiantes e Independiente a San Lorenzo único bueno que vamos a estar cagados de las 3 de la tarde hasta las 5 nada más en otro momento estamos cagados el viernes el sábado apagar la televisión la aprendí apagándoles 0 a 0 verano cuánto va 25 barbo puh. a los 30 aprendiste 1 a 0 San Juan te vuelve loco después Quilme hace goles arsenal bien vamos quilme quedó abajo miramos la tabla pum licha López el segundo lo anula putea como loco vino el empate Cotrocho enseguida otra vez con cara de culo vas a comer mal el sábado la noche concentrás fastidioso el domingo todo el día así no puede por lo menos ahora son dos horas de que tenés un temor increíble, porque es mentira que le dicen que no tiene miedo, ¿eh? te asustás, estás todo el día temeroso, porque bueno, todos les tenemos miedo al descenso, es mentira que le dicen que no tiene miedo, que no es una cosa más, es deportivo, mentira, no se sé cree ninguno al descenso. Tampoco le restemos méritos a esos equipos que no dividen, que directamente ganan dos o tres partidos y te pasaron, aunque vos hagas las cosas bien. O Entonces, sea, bueno, si ganan dos partidos, que ganan estudiantes arriba, ¿qué crees? Nos paramos, lo aplaudimos, mala suerte, no nos tocó, pero la realidad es esa. ¿no? Humedad 65%, temperatura 16 grados. Jorgelina Roca. 750 Avanza. Derecho a la información. El próximo lunes a las 19.30 con entrada libre y gratuita, allí en el Museo Mundial del Tango en la Avenida de Mayo 833, primer piso, se va a llevar a cabo la presentación del libro Historia del Tango Canción, 1917-1967, los años de oro. El autor es Juan Montero Aroca, que por supuesto no parte. ...de 1917 como un hecho casual... ...para hablar del tango canción... ...fundamentalmente arranca desde el estreno... ...de Mi Noche Triste... ...de Castriota y Pascual Contursi... ...es algo así como el, el arranque de una historia... ...que si bien muchos autores... Este, ...la citan más o menos por ahí... ...pero hablan de antecedentes anteriores a, a Mi Noche Triste... ...es pa Pascual Contursi el padre de esta nueva era del tango que te va a contar problemas existenciales del hombre en un formato de 3 o 4 minutos es pascual contursi ¿sí? un poco el gran creador el tipo que institucionaliza esto del tango canción así que esto se va a llevar a cabo en el museo mundial del tango en abril de mayo 833 primer piso allí en el Salón de los Angelitos Horacio Ferrer, eh, a partir de las 19.30 con entrada libre y gratuita. Y por supuesto tenés la posibilidad de escucharlo al doctor Juan Montero Aroca haciendo este repaso por medio siglo de, de tango canción entre 1917 y 1967. Dijimos mi noche triste. Noche Triste y la versión de Eduardo Rovira Tres son Tres Son las tres en la ciudad de Buenos Aires 7.50 Radio AM Cuenta Página 12 hoy que la viuda de David Greiber Lidia Papaleo declaró ...en la causa a papel prensa... ...ante el juez federal... Julián Ercolini... ...Papaleo fue la primera testigo convocada... ...a declarar... ...desde que la causa sobre las circunstancias... ...que rodearon el traspaso accionario... ...de la empresa de los Greiber... ...A la Nación, Clarín y La Razón... ...quedó definitivamente a cargo de Ercolini... ...tras un conflicto de competencia... ...con la justicia de La Plata... ...Papaleo volvió a dar cuenta... ...de las circunstancias en las que se definió la venta de papel prensa y ratificó declaraciones que había dado con anterioridad ante la justicia. Allí relataba que en octubre del 76 el abogado de la familia, Miguel Ganchorena, se había puesto en contacto con ella para advertirle que había recibido una información de Francisco Manrique, el exministro de Acción Social, cuyo contenido era sintéticamente que el gobierno nacional vería con agrado la desaparición del conjunto empresario Greiber como tal, para lo cual sería necesaria la venta de los paquetes accionarios de Banco Comercial del Plata, del Banco de Urlingan y del paquete de control, o mejor dicho, del control accionario de papel prensa, estimando que los compradores, los lógicos compradores, serían La Nación, Clarín y La Razón. También señaló Lidia Papaleo un episodio con Pedro Martínez Segovia, presidente de Papel Prensa, y un hombre muy cercano a Martínez de Hoz, quien la invitó a encontrarse en el bar del Plaza Hotel, y le dijo en la oportunidad que estaba al tanto de las tratativas para la venta, y señaló que esa operación no podía efectuarse ni a personas de la colectividad judía, ni a un grupo extranjero. Papaleo, contó que además recibía amenazas anónimas en las que le decían que si no vendía su hija María Sol corría peligro de muerte el 2 de noviembre fue citada eh, 2 de noviembre del 76 por la noche a una reunión en las oficinas de la nación junto a integrantes de la familia Greiber en un amplio salón de reuniones los distribuyeron separadamente ella estaba con Héctor Manieto el CEO de Clarín Y según sus declaraciones, él le dijo, firme, o le costará la vida de su hija y la suya. La mujer sostuvo que allí se concretó el boleto de compra-venta sobre el cual jamás pudo opinar. Ni sobre el precio, ni sobre los términos del mismo, ni sobre la forma de pago. Papaleo fue secuestrada el 14 de marzo de 1977. Sufrió torturas lo que le provocó graves quemaduras en distintas partes del cuerpo. Y por los golpes recibidos, tuvo un tumor cerebral del que fue operada en la cárcel. La testigo relató en el juzgado y luego ante los periodistas, que el día de su secuestro, el abogado de Clarín, Bernardo Sofovich, le había advertido que se fuera del país. Usted de acá, váyase ya, le habría dicho el letrado de los nobles. La audiencia de ayer debió suspenderse durante unos minutos porque Papaleo se descontroló mientras recordaba esas vivencias de aquella época negra. Recuerda el diario declaraciones de Papaleo al dejar el juzgado afirmando que la investigación penal por la venta de la empresa Papel Prensa durante la última dictadura va a terminar bien con el señor Mañeto preso. Y destacó que ahora lo importante es que todos tengan papel y que el gobierno pueda intervenir en este monopolio. A esta madrugada de música latinoamericana llega el charango de Ariel Carlino y la leyenda, la modorra de Felipe. Su enmistolada guitarra, Me envidaleaba el tocar. Fue en la siesta de Santiago cuando lo iba a despertar. Su modorra me dejó soñando chacarerear rojas por sangre poeta. Felipe, pan y amistad. Ariel Carlino y la leyenda, la modorra de Felipe. Hoy cuando en el comienzo del programa nos visitaban las Mulieris, eh, hablábamos sobre los Carabajal y decíamos, qué bárbaro cuando uno revisa algunas de las formaciones de los Carabajal. Hay una producción tan vasta en la fábrica de los Carabajal, que, por ejemplo, en la formación que nosotros elegimos hoy para armar el, el mini recital, están Cuti, Mulla, Walter y aparece Blas Sancierra como el extranjero del grupo. Pero agarrás todo ese disco y te encontrás con Peteco, Con Roberto y con Cuti como invitados Como invitados Es increíble la, la producción de, de la fábrica de los, de los Carabajal Que no para nunca y sigue mandando a la cancha A cada uno de los hombres y mujeres de esa familia Que salen a, a defender las raíces de la música santiagueña Hoy a las 3.30 tendremos todos los Carabajal Violín del Monte, de Atahualpa y Pesteco, con Pesteco como invitado. Del campo nuestro Se te va yendo la vida entre zambaz y recuerdo. El arco deshilachado conjuga todos los tiempos. Y llora todos los lloros de la esperanza y el sueño. Con tu violín de tres cuerdas, en verano y en invierno, sigues toscando y tocando hasta que se entre el lucero. Mi santa no sabe lo que es dinero, lo sentiré que te animan no están más allá del tiempo. Cuando llega el carnaval, cruza montes y potreros y sale buscando fiesta con tu silbo de ensueño. Tu ponchito gastado, cubres tu violín Igual que un niño dormido, lo cuidas a instrumento, violinista de los montes, músico del campo nuestro. padre o y de vez en toca la danza de tus entonces te trae la tarde la luz de un osso pedro violinista de los campos músico humilde de sero como llora tu violin eternizado en el tiempo Sabes si muchas veces tu violino tendrá miedo De quedar solo en el campo bajo la luz del lucero Cuando llega el carnaval cruza montes y potreros y sale buscando fiesta con tu silbo de señuelo. Con tu pochito gastado cubres tu violín sanchero igual que a un niño dormido lo cuidas a tu instrumento. Violinista de los montes músico del campo nuestro. Violín del monte, la letra de Atahualpa,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 René de Calle 13 y Assange, el hombre de los Wikileaks, se encontraron en Londres durante casi cuatro horas para trabajar en una canción que denuncie el rol de los medios masivos de comunicación, ¿eh? según lo informó el grupo puertorriqueño a través de un comunicado. La reunión se realizó en la Embajada de Ecuador en Londres, donde el fundador de Wikileaks, por tal que ustedes saben, es el responsable de la filtración de... Miles y miles y miles de cables diplomáticos que comprometieron a gobiernos de todo el mundo y que está refugiado desde hace casi un año allí. Durante toda la reunión fue el propio residente quien mantuvo al público informado mediante su cuenta de Twitter. Se viene entonces, calle 13, la voz de Assange, que según promete René, va a aparecer en el disco y fundamentalmente una letra que le pegue y muy duro al rol de los medios que responden al establishment por encima de los intereses de la gente. Se viene entonces una nueva sociedad perfecta, René de Calle 13 y Assange, para denunciar a los medios a través de la canción. Oye, esto va dedicado a todos los barrios de Puerto Rico. Trujillo. Dedicado al barrio de La Perla. Pocho. Dile a Joana que me haga un arroz con habichuela bien duro. La perla. Hey, un saludito a Josian, lo cogemos bajando. Y tú...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 Se casó la bruja lluvia con sol allá bajo en el hueco en el buquete nacen flores por ramillete cita de colores por la ventana vienta vecina de la playa puerta con tanta quietud tengo de todo no me falta nada tengo la noche que me sirve de sábana y los mejores paisajes del cielo tengo una neverita repleta de cerveza con hielo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 Ay lava gueña gueño en el buque tenas en el Nacen flores por ramillete casita de color de la ventana viene una de la playa cuerta con fuerza que yo tengo de todo no me falta nada tengo la noche que me sirve de sábana con los mejores paisajes del cielo tengo una neverita repleta de cerveza con hielo ay lava gueña gueño en el buque tenas en el Nacen flores por ramillete casita de color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 Me cae mal. La noche me sirve de sábanas. Veo las luces de la perla desde Panamá. La noche me sirve de sábana. Brillando en cabeza y me invitan para allá. La noche me sirve de Un sabana. Un camino hecho de estrellas. Se la luna. La noche me sirve de sábana. Salí a las siete y, y voy llegando a la una. La noche me sirve de sábana. Me afrostame con mi papá por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 ¿Qué te parece esta combinación de Rubensito y calle 13? La noche me sirve de sabanar, pero eso no resuelve el blanco sospechoso. La noche me tira el ministro soplando Daniel Ramírez ¿Qué sociedad? Por un lado Calle 13, Rubén Blades, los tambores de La Chilinga, los tambores que suenan en Saavedra, allí en Goyeneche y, y Ruiz y Dobro, si alguna tarde de sábado andás por ahí y ves a un montón de tambores ensayando en las plazoletas, son ellos, los chicos de La Chilinga que se sumaron a Calle 13 y a Rubén Blades para dotar de percusión a este La Perla transmitiendo desde la monarquía constitucionalista capusotónica de Buenos Aires como el pensamiento de Perón influyó claramente en el rol nacional AM750 más voces tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena eh, más cadena ah. más aire ¿qué más se puede agregar? Arrancaron como trío. Eran el mono Isaurralde en flauta, Néstor Gómez en guitarra y Matías González en bajo. Se presentaban con ese nombre, en trío. Eh, 2002, 2003, por ahí. Hasta que llega Horacio López en percusión y ahí nace Cuarto Elemento. En el 2x1 de hoy vamos con esta banda con sede en La Plata y arrancamos con La Nadita. Thank mm -hmm. you. Cuánto hay del chango a través de, del mono, ¿no? Cuántos arreglos que tienen que ver con, con MPA, con la Orquesta Popular, con lo último que hizo el chango antes de morir y siempre con el mono y saurralde como, como gran heladero. Cuarto elemento, la llamadora. Templando delgado un silbido, luego un verso comienzo a escuchar. Se me da por rasguear, luego empiezo a cantar y cambé a forma de samba mi oído. Se me da por rasguiar, luego empiezo a cantar. Y campea forma de samba mi oído A la moza que amé en otros tiempos La encuentro en el diapasón Vuelve a hacerse emoción, me besa el corazón Y entre amargo y triste se queda mi acento Vuelve a ser esa emoción Me besa el corazón Y entre amargo y triste Se queda mi acento me exagera de cuanto atesora La ruta sonora de mi alma será Sueño mío que vas como yo rodarás Por esos seis rumbos que hay en mí Danza Señor mío va como yo darás Por eso se rumbos que hay en mi guitarra me inquietan los recuerdos que viven en mí. Es por eso que así mis canciones le di, de cantor no mucho y algo de poeta. Es por eso que así mis canciones le di, de cantor no mucho y algo de poeta. Hay un algo que alcanzar quisiera La esperanza que al final me dio Ese dejo de adiós que se quema en mi voz Y llora en mi amante coplita cerrera Ese dejo de adiós que se queda en mi voz Y llora en mi amante coplita cerrera Se queda. Me saqueta de cuanto atesora la fruta sonora de mi alma será. Sueño mío que va como yo rodará. Por eso soy rumbo que hay en mi guitarra. Sueño mío que va como yo rodará.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 El dos por uno de cuarto elemento Antes del mini recital de los Carabajal Primero la nadita Después la llamadora Campana de largada Prohibido amanecer Gustavo Campana Hasta las 4 En la M750 Esta formación del Oscar Bajal Sale a la cancha con Cuti, Mulla, Walter y Blas Sancierra Y está repleta de invitados Y además de un repertorio muy particular, que mucho tiene que ver con cada uno de los hombres que fueron convocados para sumarse a este trabajo discográfico. Vamos a arrancar con un clásico de todos los tiempos del folclore argentino. Daniel Toro, Ariel Petrocelli, Cuando tenga la tierra. La versión... de sueños y una garganta candora para expresar lo que siento. De cambio me cobijaba la plaza grande del centro, allí lustraba zapatos de los señores del pueblo y me ganaba la vida sacando brillo a los cuero. Por eso es que cuando canto denuncio de donde vengo Porque hay en mi voz aroma de Santiago del Estero Los cantores santiagueños unamos a nuestra tierra Porque tenemos el alma tallada en buena madera Y en el corazón llevamos el, el tipo de chacarera acado santiagueño de piel morena y por los infiernos de enero y un corazón con espinas de los tunales bandenio es un honor muy alto ser un juglar santiagueño no hace falta diccionarios ni libros de geografía para cantarle al paisaje al hombre y a las salinas y a las tiendas costumbre de toda la tierra mía los cantores santiagueños honramos a nuestra tierra porque tenemos el alma tallada en buena madera y en el corazón llevamos el estipes de chacarera ahí estaba Mario Álvarez Quiroga junto a los Carabajal haciendo identidad santiagueña, te debo cuando tenga la tierra ahí va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 los obreros cuando tenga la tierra de lo semilla que la vida será un dulce racimo y en el mar de las uvas nuestro vino canta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 No tenga la tierra, te lo juro semilla, que la vida sea un dulce racimo y en el mar de las uvas nuestro vino.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 La primera formación fue la del año 67. Agustín, Carlos, Cuti y Cali. Después se fueron agregando cada uno de los hombres y mujeres que entraban y salían del grupo para transformarse en solistas. Los Carabajal. Cuando vuelvo por Santiago a caminar, tu recuerdo es como un sol dentro de mí. Y comienza mi memoria a despertar en la tierra donde tengo la raíz. Padre, yo sigo aquí con el sueño que ayer vos sembraste en mí. Ojalá este canto pueda alcanzar la estrellita donde fue a vivir tu luz. Ojalá los dos pudiéramos cantar en el patio provinciano del Azul. Padre yo, como vos, siempre estoy amando al pueblo y su quietud. Estoy siendo en el rincón del corazón ese niño que soñaba con cantar sin perder el ajé sin dejar de ser provincia en la ciudad Padre yo con señor aquí sigo aquí hasta el, el sueño que ayer vos sembraste en mí Cuando vuelvo por Santiago a desandar los senderos que pisábamos los dos oigo coplas que solo hacen despertar en el alma más nostalgia de tu voz Padre yo vuelvo a oír los domingos por la tarde tu canción las vidalas como la Paz de Dios. En el patio de la casa lloverá. Cada vez que niguita la falce el sol que le diste al horizonte de mi andar, Padre yo si voy por tus, tus huellas a buscar la, la claridad. claridad. Sigo siendo en el rincón del corazón. Ese niño que soñaba con cantar. Sin perder el ayer. Sin dejar de ser provincia en la ciudad. Padre yo, Padre sigo yo, aquí. Sigo aquí, Tras el sueño que ayer vos sembraste en mí. Empiezan a caer los hermanos, el resto de la familia. Aquellos que alguna vez pasaron por los Carvajal... Y ahora están trabajando como solistas. Fue padre con Roberto como invitado y ahora mi pueblo azul con el Cuti como invitado. Así como llega el tiempo del asombro, junto al cansancio que nos dan los años, así regreso yo para abrazarte, mi viejo pueblo azul y milenario. Fue tiempo de llegar y aquí me quedo. Los años siempre van, pero yo vuelvo. Mi viejo pueblo azul Color de infancia, llévame hacia la luz de tu bonanza. Vamos para el cierre, te quiero preguntar, doliente el canto Por lo que ya no está y quise tanto lindo como siempre cálido y sereno mi lugar es este y aquí me quedo Cansaba la ciudad Con tanto peso Me dio pero sin dar Por eso he vuelto Aquí nació el amor sumando versos esquina, barrio, sol y el primer beso Pueblito te busqué por todas partes El mundo caminaré sin encontrarte lindo como siempre cálido y sereno mi lugar es este y aquí me quedo